¿Quién entiembla al escucharnos? Jorge Ramos, siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos, a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Naughty Chat. ¡Señores! Señorita, señora, buenos días Todo el mundo, algún chiquillo que vaya a la escuela ¿Cómo están? en chiligana, si no van a acabar aquí como nosotros Correcto Ay, Yo sí fui a la escuela, ¿qué le pasa? No se le... nota ah, no, se no, no. no se nota muy bien, ahorita en qué minuto estamos Porque, aquí deja... Ya se lo demuestro ¿sí? Ay, chiquito que quiere no, yo se la, ve la verdad, yo ahí de la escuela sí no me meto mucho porque como yo la verdad, la verdad <risa> no fui, No, fui, no, fui, no fui, bueno, fue la escuela yo aprendí de grandes cosas, no cazaron propio y la letra no con cetina de la mano, si por ahí, por eso cuál tipo los viajes de la vida me trató mal, entre, mi gente, para dejo que no, yo, mira, yo no, se sabe eso? El No se sabrá las tablas, pero la rola. Ah, eso sí. ¿Ah? ¿Eh? Entonces yo de la escuela sí, no, porque pues yo la verdad yo nunca fui a la escuela, yo aprendí de grande Y pues esas cosas no alcanzaba pobre Y la letra no entra como se tiene, abre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo, ya a este pueblo viejo de la vida me trató tan mal estar mi gente Y que por nada dejo en que volviera yo a sufrir igual Por eso me meto yo con la escuela, por lo mismo Como como yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande Y pues esas cosas no alcanzaba pobre okay. La letra no entra con se tiene, abre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a que por eso pues yo no fui a la escuela ah. Aprendí de grande sí, ya, ya a mismo, ya. Ah, <risa> Que no me meto lo de la escuela Porque ya, que ya no fui yo sí. Entonces yo sé que tú si sí fuiste Que Giselle fue Que el chino dice que fue eh. Eh, Yo fui no, eh, nice, pero fui fue La Ferrari no, la Ferrari sí. Ella sí es de las mías Ni de la high school se graduó la bufona <risa> Eso, <risa> eso Ni un orgullo, nadie Ni un hijo le ha salido bueno a Dolorax ni uno vale, <risa> tiene como dieciocho No, periodo, señor. no, no bueno? Un graduado en tu casa uh, no. Ni uno tu, tu hermana, la enfermera ¿Eh? Sí, tu hermana, ¿Tu hermana ¿Es es ¿Sí? Con premio Pero enfermera, enfermera o de esas que nomás llegan y Te toman la presión y apuntan algo y ya. Hola, la assistant O es este Register nurse ¿Cómo se dice? ¿IR ¿ER, cómo? No, RN ER es el de emergencia, señor ¿Es RN? Oh. Oh. Ah, ya ve que, que sí hay orgullo mucho, en la familia. Ay, sí, trabaja, oh, trabaja bien mucho y... más de 10 horas. Pero bien. ganan bien, ¿no? Sí. sí, ganan bien, Aren, luego hasta van hasta otros estados a trabajar también algunas las Aren. Pero qué matado, no, ganan... viejo. Mira, güera, estudia. No, ay, ya ay, cuando güey. Él no se ocupa mucho, este, mucho. No que no puedas, no me malinterprete malinterpretes, güera, eh. Ves para ti. Este, pero ah, se necesitan solo que tú saques la puerca al agua, Jones. Ah, pues. Porque ya. necesita ella todo el tiempo del mundo, da que sí, sí, Ferrari. Tienen que tomar clases todo. de todo, de anatomía, de química. Química. De química. ¿No? Pues. No es química, pues química, es con m. Química. química, química, de química, de anatomía, ¿Y no hay... anatomía. Sí, pues anatomía. No es nacomía. Ah. ah, anatomía. Ah, como gastar. Bueno, en eso, este eh, <risa> tienes que tomar clases de todo, todo si sientes que tal. Estar... Y obviamente también este Aprender, si sí, pues, el, el, el, el, el, ¿cómo se llama? El, el Grey's Anatomy. No, Grey's Anatomy es un show, ¿no? Sí, es un show, Anatomy. Hoy nomás Vale. Hoy nomás hoy no más. Verdad de Dios que a veces digo yo, ¿cómo es posible que yo que no fui a la escuela, Vale? No. Grey's Anatomy es un show, bro. Sí, Grey's Anatomy es un show. ¿Seguro? Sí. Seguro. Sí. No, hay cada dos años o año tienen que ir a la escuela a estudiar y. su update. Ajá. Sí. Lo mismo es, con los doctores. Sí, es un... Yeah. Grey's Anatomy es un show, viejo. Señores, señores. Grey's Anatomy es el libro, ¿vale? ¿Cuál? Es el libro de anatomía que se tienen que... que, que Grey's Anatomy es el libro de... desde de, de, el, el, el, el esencial libro de, de de lo que viene siendo la, la anatomía que tienen que Anatomy. leer, señores. ¿Verdad? Ey. Es... La base era. de la práctica clínica se llama Gray's Anatomy. Por el amor de Dios, señores, un libro de referencia de la anatomía humana escrito por Henry Gray. Por eso es la anatomía de Gray. Grey. Gray's Anatomy. No, ya no quieras arreglarlo. Tú dijiste que era un show. Eso es un show. No es un, show, sí es un show, es un libro También sí, es un Me, es, me, me, me metí una escupida pues, Que ya estoy bañado otra sí vez también, ¿Sí Es un show también Se publicó en los 1800 y sigue vigente hasta la fecha la Pero noto... si es un show sí pues ahí, pero no estamos hablando de tele Estamos hablando de Ves, ahí es donde mi agüita que se ha tan estudiado y tan leído <risa> sí, Mientras usted estaba dando ese discurso Le anoté como 10 palabras que dijo más Para empezar no se dice edad Se dice verdad Oh. ¿Cuál es tu verdad, Adita? No ahorita? se dice ira, ni, ah. ni, el, el, el verbo no se llama híjate. No se dice ¿Se No. A ver. Ira del verbo híjate no. No, debía irar, yo ir, tú no. irás, aquellos irán y así. Es mirar. Mi Está bien. Edad sí se dice. Edad. No. Es verdad. Giselle, ahorita ¿cuál es tu verdad? ¿En qué Ay, año naciste? No, es edad. Ah, tal vez. No, pero no, no. usted dijo edad. Ya perdieron. Ah, la anatomía ay, de Grey no. es el libro que se tiene que estudiar. La anatomía es un American Medical Drama Television Series que, que tuvo su premiere March 27, 2005, on ABC. Señorita, Grey's Anatomy is book of human anatomy. Ritim, Grey, Lustre, Kinsaken, y ¿Y los dos están bien, porque está? están bien. Bienvenidos a Notichevale, con estas gentis, que según fueron a la escuela, y no Ajá. se nota pero ni poquito. Oye, Notiche. <risa> Ay, por qué se enoja. ¿Lo vas a hacer frenos cuando hago muchos cúpula? Sí, machine. Ya. <risa> pedazo, la, lo veo la computadora, computadora lo hace y la veo y dijo, "Ah, está bien, está, está la bien, que, que más sufre eso su computadora De eh, ni modo, oye, Notiche. ¿Encontraron a Francisco Oropés, el sospechoso de la masacre de Texas? Les tengo todos los detalles. Estamos trabajando en hablar con el, el sobreviviente de la matazón, fíjate. Sé, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosas tan fuertes. Está ya lo agarraron. También. Biden planea mandar soldados a la frontera. ¿Por qué? Le tengo los detalles también. Mi noticia hoy es un poco más profunda. Ok. Don Profundo. Estados Unidos dice que la soledad mata y que es tan letal como fumar. Fumar. Fumar. Oh. Letal como fumar, that's crazy. No te cansas, Valdi. No hay un momento en que tú digas, ¿sabes qué? Ya voy a tirar yo la toalla, yo ya, este señor, ya... Asina que que es, es ya, ¿pa' qué? Asina es No, es no es asina, es así Ay. Ya voy a dejarlo, ya, Ellen, no. ya, sí, ya ¿Usted sí. se cansa de hablar mal? Yo ni noto Ah, por no. eso, por eso, <risa> mi trabajo es hacérselo notar ¿Por qué oh. cree que me voy a cansar? ¿Qué Además, se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Usted no, es te... un comunicólogo, entonces tiene que dar lo mejor de no, lo soy mejor Soy un parchi mal pegado, Además, mí. vuelvo e insisto A mí no me interesa corregirlo usted después de sus 80 años casi a mí me interesa que la gente sepa que no se dice así, para que no siga repitiendo sus errores. En los deportes haga <risa> Otro que sea panorte. 3 ah, no sé 15 años en la radio está igual que yo, no mejoramos nada. A poco sí. Yo para el canal. Nos... Sí les igualito que él, pero no se burle de mi tío, No, tito, me estoy burlando, ¿eh? más digo que estamos igual ¿Cómo se burla? No, no sé, no sé, no sé, no sé lo que yo dijeron fuera el lugar, si Y en los espectáculos, don Perfecto Sigue la novela Pedro Tobar de Eslabón Armado ahora dice que Peso Pluma nunca promovió su canción Nunca compartió el post de su video Y cuando se hizo primer lugar, ahora sí decía que era de él Pablo Lai podrá ser deportado Y pleita viral entre Consuelo Duval y Federica de Cabá por un perro Le tengo los detalles, comenzamos Esto, esto, esto es Notichel es Buenos días, señor Federica ¿Cómo? es la del pelito corto de Cabá sí. sí ¿Pero por qué por un perro? Un tiempo yo estuve enamorado de Federica, Bali ¿vale? sí. Por un poquito, pues, se da Está guapa Cuando salí en salía siempre el domingo Sí Yo decía, esa está, está, está, está bien bonita Sí, tiene bonita cortito, cara sí. ¿Está casada ella? No, tiene su... Bueno, sí tiene su mujer, sí Ay, Ay, es, ¿Cómo? ¿Es lesbiana? ¿Esposa? Sí ¿A poco sí no No me digas Sí ¿sú? ¿Y tiene niños adoptados? ¿Cuál es el problema? Oh, no, no, no, no, no. ¡Mintiesis, mintiesis! <risa> vale, ¡Mintiesis! Por el amor de Dios ¿Nomás no sabía yo? Sí, sí, sí ¿A poco sí? Sí vale. Afilando ya sus navajas acá, <risa> ¿Cuál es el problema? No, ¿Dónde quedo con fe? Pues ya qué ¿Verdad? Con y Ella no estaba en caba, Faye, ¿verdad? No que no cantaba la calle de las sirenas, no, Faye No, Faye cantaba tú mi complemento, mi media naranja ah, Yo te quiero sin cruzar palabras Esto ah, no es un sueño, tú eres mi otra mitad ah, sí. ah. Toque la luna gracias, gracias a, a ti, ti. Estoy dar un va claro que sí Te sabes hasta la coreografía claro, Ay, ah. sí. Bueno, a empezar vamos a empezar con las noticias, ¿va? De modo que esta muchacha tiene, hombre... <risa> ¿Por qué se sorprende tanto, viejo? Fíjate que... ¿Cómo que uno siempre aprende cosillas nuevas? ¡Adelante, Giselle! Ah, bueno, ¿yo volver con la mía? Sí. Es que la de la grande, la tuya la de la grande... Bueno, Cheto... La tuya de ocho. Okay. Francisco Oropés, el sospechoso de matar a tiros a cinco personas en una casa vecina en Texas, incluyendo a un niño de nueve años y su mamá, fue capturado el día de ayer martes por la noche después de una pista que ayudó a llevar a las autoridades a su paradero, poniendo fin pues a esta búsqueda de un día que fue lo que duró para este fugitivo el sheriff del condado de San Jacinto informó el día de ayer que finalmente las fuerzas del orden habían encontrado a este a este individuo escondido bajo una pila de ropa sucia en el armario de una casa situada pocos kilómetros de su residencia en Cleveland, Texas. Además detallaron que el sospechoso fue descubierto en la localidad de Cut and Shoot, pero la oficina del FBI en Houston tuiteó que fue hallado en la vecina ciudad de Conroe. Eh, mientras tanto el oro, oropesa pues de nacionalidad mexicana está acusado de matar a tiros a cinco personas el viernes después de que se le pidiera que dejara disparar su rifle al aire libre cerca de una casa vecina y bueno ya por fin le pone fin a, a esta búsqueda de Don Cheto Masiva que se hizo y bueno esperemos en estos próximos días a ver ¿Qué es lo que va a ser el, el el qué le va a deparar a Francisco? Rompi? ¿Entonces dónde estaba escondido el vato? Bajo ropa sucia en Pero, un armario. Pero ¿de quién género era la casa? Bueno, pues eso no sé, eso no Porque no también así. puede ser que si la raza lo dejó entrar ahí. Es que no, precisamente lo están ahorita, van a bueno, le van a van a dar a, esa información. A dar esa información de por qué o quién le ayudó y también van a Y qué tiro, porque alguien tiró rata, pues alguien les dijo dónde estaba. Alguien lo vio. A lo mejor la misma gente y no la misma de la casa. Es que si tú, si yo oculto ahí a una persona, también me puede ir a mí mal. ¿eh? Uh -huh, claro. ¿verdad? A lo mejor el vato anda buscando si para allá, para el rancho ya. Pues, pues Pero si ¿sí estaba una ciudad, de, o sea, una ciudad no tan lejos donde vivía, no creo que se fuera a Es pelarse? que en veces dicen que te tienes que esconder en lo más donde donde no piensen que vas a estar. Ahora, estaban ya dando una recompensa de ochenta mil dólares para encontrar al vato. ¿verdad? Ah, entonces quiere ¿sí que alguien se los ganó. Sí, sí. Luego esas recompensas, vale, y luego tienen sus chanchones. Sus, ajá, sus sí, cláusulas, es, es, es, es, como dicen. Sus cláusulas dicen. allí, luego Hubieron 200 agentes de las fuerzas, Bihon, a este trabajando en este caso, o sea, arduamente para capturarlo. Así que sí, sí. Se, se hizo un grande esto y no es para menos, ¿no? Con tanta muerte que, eh, que dejó este. No, pues ya qué bueno que lo agarraron, 20 vale, 20 para dios. que Pagui lo quiso. Y lo que dijo usted las primeras 48 horas eran cruciales. Sí, vale, y luego él él desafiat dejó una familia, una personas ¿sí? una familia, y la propia familia de él también, ¿cómo claro. queda de dolida, de dolida la gente? Adelante, Chino, vamos contigo, hijo, hablando de Biden. Así es, señor, y es que el gobierno de Biden planea enviar 1500 soldados a la frontera entre México y Estados Unidos, obviamente porque porque debemos recordar, o si usted debemos lo sabe, recordar... Eh, la próxima semana termina el título 42. Entonces, como termina esta ley donde la gente que venía a pedir asilo, no ya no entraban a, a Estados Unidos y aquí les ayudaban, sino te quedabas en México, la próxima semana termina. Entonces, obviamente, tienen miedo de que al terminar, pues toda la gente se venía a a la frontera y van a empezar con el desbarajuste. Entonces, el gobierno Joe Biden va a mandar mitkin y soldados. Ahora, en ocasiones anteriores ya han mandado estos soldados y no es que los soldados van a andar patrullando, más bien van a, lo que van a hacer, van a hacer funciones administrativas y así ellos van a estar, digamos... Ah, no sé, juntando el papeleo Metiendo información a la computadora De cierta forma decirlo Para que la gente de migración Puedan dar en las patrullas O ellos sí se dediquen Ey, Ellos van a hacer trabajo. como el trabajo administrativo, administrativo. Mientras los, los los migras van a andar patrullando Patrullando, esa es la eh, realidad Gracias Chino, gracias, Chino. Pues Yo tengo ahora, ¿cómo se le llama? como esta ¿Qué noticia? Pero no, más bien como una investigación Chisme no, Pachisni, no. investigación, un trabajo de investigación ¿De campo de reportaje? Un trabajo de reportaje, yo tengo un reportaje Yo no tengo noticias señores, así que vamos con eso sí es ser periodista es de verdad si Vamos sí. con un reportaje aquí con nuestro reportero. ¿Sobre ahí, qué esposo? Sobre la soledad en okay, Estados okay. Unidos. Ah. Es en esos momentos, Esta es una investigación especial por mi compañero Aniceto Rubio Delgado. Nos vamos al otro lado del estudio porque nos trae una investigación profunda, una investigación de campo, una investigación a fondo, un reportaje sobre la soledad en los Estados Unidos. Buenos días, Aniceto. Voy contigo. Buenos días, Aris. Efectivamente, hoy hablaremos sobre la soledad en Estados Unidos. Y quiero empezar esta noticia con una frase del poeta maldito Charles Bukowski la frase de Bukowski dice ese sí, y cuando en las mañanas nadie te despierta y cuando en la noche nadie te espera ¿cómo le llamas a eso? cuando puedes hacer lo que quieras ¿libertad o soledad? en Estados Unidos hay una, una soledad generalizada y los últimos estudios han arrojado que la soledad puede matar así como mata el cigarro. Wow. La soledad en Estados Unidos plantea riesgos para la salud, comparables como fumarse 15 cigarrillos al día. La soledad en Estados Unidos cuesta miles de millones de dólares al año a la industria de la salud. Eso lo dijo el director de salud pública de Estados Unidos, declarando una nueva epidemia de salud pública. La soledad. La mitad de los adultos estadounidenses dicen que han experimentado soledad. Eh el informe que se hizo ahora se los voy a compartir algunas de las partes del, del, del informe por ejemplo la soledad incrementa el riesgo de muerte y prematura un 30%, las personas con relaciones sociales escasas también corren más riesgo de apoplegia y enfermedad cardíaca o sea la soledad también te aumenta que te mueras de una de un que te un redami o que te debe un paro cardíaco rames sí. hijo un reami. El aislamiento eleva las probabilidades de que una persona tenga depresión, ansiedad y hasta demencia. El 50% de estadounidenses dicen haber experimentado soledad. Según estos estudios demuestra que los estadounidenses que en las últimas décadas han reducido su implicación con templos, organizaciones comunitarias e incluso de estar visitando a sus familiares, eso se ha reportado de forma continua un aumento de sensación de soledad. Es un es un dato muy importante y muy alarmante a la vez. Que el en las últimas décadas cayó el número de gente uh -huh. que va a, a templos, que hace trabajo comunitario y que incluso visita a la familia. El número de personas viviendo solas aumentó en un 100% en los últimos 60 años. Damn. Esto con la se agravó con la expansión del COVID-19 y que por eso se hizo este estudio, porque notaron que ahí cuando se notó que tan solos estábamos cerrar escuelas, centros de trabajo, dejando millones de personas en el país aisladas en sus casas, lejos de parientes, lejos de amigos y ahí está la cosa, señores. La gente redujo de sus grupos de amistades durante la pandemia del coronavirus y el tiempo que pasaba con los amigos también re se redució. Sí, sí, redució. Se redujo. Se redujo. Se redujo. ¿Verdad? Antes pasamos del 2000 de de más o menos un promedio de 60 minutos con los compas a 20 minutos en el 2020. No. Ahorita en el 2023 Son menos de 20 minutos los que pasamos Con los amigos Entonces Estamos ante la nueva epidemia La soledad Es una epidemia de Estados Unidos uh -huh. ¿Tú te sientes solo? Hoy Cierro como abrí Con la con la frase de Charles Burkowski Y cuando en las mañanas Nadie te despierta Y cuando en las noches nadie te espera Y cuando puedes hacer lo que quieras, tú, ¿cómo le llamas a eso? Felicidad. Libertad o soledad. No, felicidad. Reportando para Notice, el propio Don Chet. Es loquerón eso, Gracias felicidad. Gracias, Aniceto, qué buen reportaje. Hijo. Gracias ahí. No, no, cuando no, no soledad, molestando. Soledad. Mira, la soledad y la libertad se parecen en muchas cosas, vale. Se parecen en muchas cosas. Porque a veces que lo que tú sientes de libertad... Puedes sentirlo como soledad, decir, ay, aquí estoy solo, y a nomás. Es como cuando tu roca se va de viaje. Usted no le sabe, bueno, a los casados, voy a hablar por los casados. Cuando estás tú allí, tienes tus morrillos y tu señora y todo viene, da voy a hablar por los matos casados. Y de repente tu esposa dice, voy a ir con mis hermanas y que vamos a ir a un party, que ya sé qué, y se van desde temprano. Y dices tú, ay, ay, ay, ahora sí la casa para mí solo y ahora sí que... Y ya como a las 7 de la noche ya estás. ¿A qué horas van a venir? Ya mero llegan. Fregando ya. Y ya ¿no? está fregando uno. Ya está fregando. Primero si sí anda bien contento. Ay, agarras papi, papitas y una salsa valentina. Y, ¿Y se a ver el fútbol. Andas viendo allí el desflex. Y haces del baño con la puerta abierta. Y todo pues cosas chidas que hacen un debate, ¿verdad? Ay, qué y chido. Y al rato. ¿A qué horas van a llegar? Eh... Es que ¿quién sacó croqui los extraño? ¡Ay, joder! ¡Así semos! ¿Tú no, Chino? No ¿No? No o sea, sí, sí, sí llega a pasar eso, pero... Cállate, vale, cállate, tú no ves... Creo tu... que él es el parámetro que no debe de preguntar. No, es, que es sabe que después. soy más aliviado o sea, antes de ponerme triste, decir, ay, ¿a qué hora llegan? Me, me da gusto, que le digo, diviértete, diviértete de la casa, de los sí, niños, o ¿sabes? Sí, pero tú dices porque tú te vas a divertir también, ¿vale? Exacto. No, qué bueno fuera, a ¿no? no lo a lo ver, te voy a hacer una pregunta y con esto te voy a, a matar el gallo. Cuando, supongamos que hoy, serio, pero serio, ¿pero qué? Va a contestar bien. Si hoy, si el sábado... Te dice la güera, el sábado no voy a estar, me voy a llevar a los dientoncitos a, no sé, a un lejos y no voy a mostrar todo el día. ¿Tú te quedas solo en casa o dices tú, ah, está en el sábado, deja buscar, a ver yo qué hago? No, eh, es que sí entiendo lo que usted dice porque no, sí no me entiendo. ha pasado. No, sí entiendo y, y me ha pasado el extrañarla, el decir, ay, pero al final yo siempre lo que le hago le doy la vuelta, trato de estar contento. por no, ¿Qué haces no, la el casa, sábado? quedo casa. Eso dice. Seguro. Seguro. Se lo juro por está mi madre. Bien, está bien. Todo está bien. Pero está es que bien. trato de darle vuelta porque se si me pongo a pensar en que los estáños sí los extrañas. Y ahí ahí está, güey. pero si sí los extrañas. Por eso trato de mejor verlo pues, Que están bien, que ella está divirtiendo que no ha salido pero no mal, pero hablas de extrañarlos como si fuera una cosa mala. No, no digo que está mal. No, no, mal está bien, si que extrañarlo, porque es lo que te digo, a veces la soledad mi punto era que la soledad y la y la libertad se parecen te bien mucho. Regresamos con los deportes con Tito Padilla. ¡Buenos días, familia! miércolesito lindo, hermoso, bebé, pechocho, pepe mamá! ¡Cómo te quedes, papá? de ti, ti, ti! ¡El domingo tenemos evento! Así es, ay, don ay, Cheto. Tía. Voy a tener que cortar la barba de, de, de que traigo yo. De, de, papá, Pitufo. de papá Pitufo. Sí, papá Sí. No hay Este, Giselle Bravo, qué guapa. Oh, claro. guapa. Gracias, señor, ¿tú, tú, tú, tú, tú. igualmente. ¿Conoces la canción de Guapa de los buques No, señor. No, oh, vas a andar conociendo. No me sé una de los Bukis, pero este... voy a tratar de... El que sí, conocí todas las de los Bukis, porque de su tiempo y escuchaba eso en Chocotlán el chino. No, oh, qué... Güeyes ¿no? No, no me digas que tú eras de Caló y de Cabá Sí, acá. me ve cara del buque Me ve cara de que yo coreaba No, no te veo cara del buque Te veo cara De los socios del ritmo ¿Quiénes son eh, esos? Son eh, los de antiguos ¿Quién más viejo, el buque los temerarios? Oh, se van. Los bukis. Sí, no, pues, no. ¿Tienes cara como de César Costa y... yeah, yeah, yeah, sí. ¿cómo estás, querido? Muy días, señor. Muy contento de estar aquí con oh, ustedes anda, esta mañana. Bien, bien vestido, ¿vale? Anda bien enchamarrito. En Ay, si quiere, le, si, quiere le, si quiere le comparto fotos de cómo voy a venir pues, estaría que, bien, que lo estaría, lo bien, bien, estaría bien, oh, estaría bien. No que vengas tú aquí a fellar la cabina. Ay, ¿vale? señor. Hoy tenemos un gran programa, este y queremos que lo compruebe usted mismo quedándose todas estas horas que nos faltan. Eh, para que diga, no, sí se dejaron caer la gana. O que a lo sí mejor diga, no estuvo tan chido, no sé para qué me echó mentiras. Y mañana me da la revancha. Pero para empezar con el pie derecho, ya está con nosotros, fenómeno en redes sociales, Jorge Lozano H. ¡Way! ¿Cómo están, mi George? Qué gusto estar con ustedes, otro miércoles, ¿Qué? encantado. Mi gurú. Y a ti sí, otro miércoles más, Jorge Lozano H, tenerte aquí para que nos vayas este comentando uno de tus muchos temas que tocas ah, en diferentes el lugares. El que traigo, el que traigo hoy Don Cheto viene ardiendo. Fíjate nada más la pregunta que quiero plantear hoy a nuestra a nuestro auditorio. ¿Conviene o no conviene tener un sugar dating? Sí, vámonos con música. <risas> ¿verdad? A ver. Yo digo que sí conviene, ¿no? Para las morras sí Amigo, yo nunca he tenido un sugar Nunca he tenido un sugar Pero a estas alturas de la vida Y como me he ido con el amor Ya neta no me opongo Yo quiero una sugar, mamá ¿También se aplica? ¿Qué? Ay Está difícil, oiga Es que con eso de que todo está más caro ahora Sí Viene la crisis, la inflación Ya no rinde la dinerita No, a veces, ya A pues dice uno Pues uno para el gasto Y otro para el gusto ¡Oh! sí. <ríe> Para el gato, otro para el gato. Esa la voy a aplicar amigo Ahora, que el otro ya tuvimos Hace un poco de tiempo tuvimos el tema de los sugar daddy, sí. Y había mujeres Que ellas decían que se puede tener un sugar Sin sexo a cambio Yo digo que no es cierto Justo eso mi querido Don Cheto Vengo a decir el día de hoy Traigo tres verdades tres verdades Y la Venga. primera habla precisamente de eso Se las comparto ahí? ¡Claro! Tres verdades sobre tener o no tener un sugar daddy. Primera verdad en esta vida gratis ni las gracias. Como eh, decir, yo estoy de acuerdo. Sabio Don Cheto y Chino, lo que no se cobra con dinero, se cobra con las nachas. ¡Ay, Dios sí, santo! Fíjate, hay una hay una filosofía de hecho en, en la economía, en inglés dice there's no such thing as free lunch. Lunch. En yeah. español es en esta vida no hay lonche gratis. Mm -hmm. Un sugar daddy creo yo, se cobra de tres maneras. A o ver. físicamente, es decir, eh, va a querer la caricia, te va la costumbrar, la va a exigir o lo suyo. Número dos, o socialmente, hay muchos que el, el cucaracho está feo y te quiere traer como trofeo, sí. quiere que salgas con él, quiere traerte Presumirte. de Presumirte. Claro, presumirte O número 3 psicológicamente Te va a querer controlar Tu tiempo, tu atención, tu compañía Que no salgas con nadie más A ese me le dices, cucaracho, una disculpa Si me vas a dar órdenes Que sean de tacos ¡Vámonos! Dice un señor de mi rancho Que voy a sonar muy fuerte Dígalo. Pero dice un señor de mi rancho De esa, de esa, de esa filosofía ranchera decía No hay sexo gratis. Okay. No hay no existe el sexo gratis y le dijo un sobrino de él, ni siquiera los que estamos casados, dijo, ese es el más caro. <risa> ese es que más caro cuesta. Más ¿Eh? caro. Ese es el más caro, el de la casa, o sea, no existe el sexo gratis. Si se pone a pensar claro. y analizarlo eh, sí es cierto. No, sí, sí, claro. Número 2, ¿cuál es de estas verdades sobre los Sugar Daddies? Número 2. Número 2, no le puedes poner un precio a tu compañía. Oye, a ese cucaracho que, que te quiere pagar porque estés con él, le dices, cucaracho, todo esto no es de una vez a la semana, es de una vez en la vida. Dile, y si no te gusta, ahí está la salida. Uh -huh. ¡Eso! Dile, ¿si ¡Quiere todo esto! ¡Cuesta! ¿Cuánto? ¡Compromiso! Fíjate, yo siempre he pensado que hay gente que piensa que tú eres una salsita verde... Y le no se equivoque, yo soy el guacamole completo. Ten mucho cuidado con aquella persona que le quiere poner un precio a tu compañía. Por eso yo siempre digo, Don Cheto, no tiene nada de malo probar variedad. Oiga, usted puede probar la variedad que quiera, mientras no no no no, no recompense o espera una recompensa al respecto. Hay muchas que dicen, yo a estas alturas de mi vida, yo ya no quiero una media naranja. Dicen, yo lo que busco es un buen exprimidor. <risa> Oye, <risa> <risa> <risa> <risa> llega un punto de tu vida Que dices, no, pues si no lo voy a encontrar Mejor el exhibidor sí. y, y tenemos una tercera <risa> tercera, tercera verdad tercera sobre los sugar daddy sí. Claro, y a ver si Y no me van a dejar mentir con esta a ver No te puedes dejar a pantallar Por pequeñeces sí. Fíjate, a veces Hay muchas y muchos que les llegan y... hoy es que te voy a dar 500 dólares. Es que te voy a dar 1000 dólares. Oiga, a lo mejor ahorita 200 dólares... A, ahorita su edad, usted que me está escuchando... Que a lo mejor tiene sus 20, s sus 18... s Pues suena como buen dinero. Pero en 5, 10 años va a decir... Por 200 dólares andaba malgratando todo, eh, todo esto. <risas> Mire, le voy a contar una anécdota personal. Yo conocí a un señor... Y un día estaba bien, así, estaba así como, estábamos okay. trabajando y andábamos pensativos. Esto se lo juro que es una anécdota real. Entonces le dijimos, ¿qué pues? ¿Qué, pues, qué traes? ¿Andas como bien ido? Y me dijo, es que ir a, te voy a platicar, ¿vale? Es que quiero, que siento que ando ahorita con esta morra, pero siento que nomás anda conmigo por la feria. Uh -huh. Era como el año 2004 2004. Ok. Y le dije, ¿a cuánto le, le pasas una corta? Me dijo, sí, pues, entonces yo a siento que no me quiere más como que no me quiere, porque le pasa una corta. Ajá. Le dije, ¿cuánto le das? Pues como 100 dólares al mes. Le dije, esa morra Ay, te ama, no, te, ama. No. te ama, cásate con ella y ya. El vato le daba 100 bolas y estaba pensando Vamos, que y la morra la, lo quería por su dinero. 100 bolas no, al mes manches. le daba, 100 bolas. Y aún así dudaba de su amor y, y su lealtad. Le decía, la, ey, le dije, cásate roberta. con ella, esa morra te ama. Pero, claro. ¿Cuándo? ¿Cuánto es lo bueno que debes? No, hombre, eh, eh, por eso No se puede usted conformar Ni dejar a pantallar por pequeñeces Yo siempre digo, un hombre que Necesita comprar lo que No puede conseguir en cuestión De la caricia, seguramente No tiene mucho que presumir Sí, eh, aguas Y por eso le digo a muchas, y con esto quiero cerrar, por eso la importancia de probar variedad, para no dejarse apantallar, y si a usted le preguntan, imagínese, usted se consigue uno bueno y le preguntan, oye, ¿y tú con cuántos has estado? A ese hombre me le dices, ¿te acuerdas de mi primo, el del pueblo? Te va a decir, ¿con tu primo? Le dicen, no, menso, con el pueblo. No. ¿Te acuerdas con el de con el, con el muchacho de Texcoco? Eh. ¿Con ese? No, con Tottesco, más bien. ¿Cuántos de programa? Bueno, mucheto? señores, ¿es verdad sobre los Sugar Dare? La primera gratis. No, nada, no existe nada, nada gratis, ni las gracias. gracias. No free lunch. No existe nada gratis. Entonces, esas muchachas, muchachas Exacto. bien verdad, sí. de amigos, de amigos. De eso de que estoy con él pero no hacemos nada, eso vaya a contárselo a otra gente, y a mí no va a ser mento. Sí va a haber algo apertura. a cambio, en que sea lo que sea, pero hay no, no. algo a cambio. Dos, claro. no le puede poner usted precio a su compañía, que viene siendo un pegada con la número 3 que es, no te apantáis con cualquier cosa. Exacto. Exactamente. Exactamente pero no, no les, no, amigo, no, exacto, no les den no datos. Que, ¿Cómo no? No, no se porque, deslumbren con cualquier ah, cosa. Sí. Luego al rato, en 5 o diez años, vas a ver esa bolsa, o vas a ver ese regalo y dices, por esta bolsa, <ríe> o por este Así déjalas. Grosso, con un viejo espantoso. ¿eh? Jorge, así déjalas, así déjalas. Exacto. Que costeen como la como las, de... las las de Instagram andan en Dubai en en, Dubai. Du en Dubai, andan en Grecia. El señor Gordo está tomando las fotos, no le hace, pero ahí sí costea. Anda bien paseado. Hay morres ¿eh? que ahí andan con un señor que les da 50 bolas eh. o les compra este la marqueta o les no sé y y ahí andan. <risa> ay, malbaratando caricia el no, señor Te voy a contar mi historia Por eso a no ver. les digan eh, Una morra me contactó y se veía muy joven yo dije, ay Y estaba como jugándole como al tipo Sugar Daddy Y dije, esta quiere que sea Sugar Y me di cuenta que valgo para dos cosas Porque de repente me dice Sugar, ¿me mandas para mis drinks? Y yo dije, ah, no, claro, ¿cuánto? ¡Mil dólares! Y dije, ah, güey, pues ¿qué vas a comprar? Para, no sus drinks, para sus drinks, para sus ¿Tú crees que te va a mandar mil dólares de mi dinero nomás por así de compas y nada de nada? ¿Cuándo, güey? Bueno, ella lo malo Dile, es que no pues soy piedra. Pin eh. sugar mami. ¿Qué hace? Eh. Y segunda, me dio una, una lágrima me escorría por mi ojo izquierdo porque ¿de dónde perras va a sacar mil <risa> dólares para nos? Sí, no, no, porque no, dos sí cosas, no, dos cosas ahí. Ella ella ella se está dando su valor. Claro. Ella sabe y dos pues que tú no estás pa chugarrar No, no nada, nada. El bolsillo no está pa chugarde. No, Yo sí no. quiero andar, pero mi bolsillo dice no. Mi cuerpo dice sí. Mi bolsillo dice, dice no, no, no. Le va a mandar 25 Y me bloqueó Para el Starbucks eh, Bueno, así está la cosa con Pero esto de los tú sugars ¿Tú no has tenido sugars? No, es lo que le estaba contando Que dije que ya a estas alturas de la dije pues, Pero no te vais a manchar ¿De qué? Unos 300, ¿no? No, no, no, no Si vamos a tener sugar, vamos a sacar buen provecho Sí Y no claro, es de que me den claro. dinerito Yo la neta pienso de esta manera No presumas un sugar si no te he puesto casa y carro ¡Ah! ¡Oye, Oye no. Sí. Oh, no Yo hablando de Emilia es un choro y esta quiere casi y sí, el sugar no te ha puesto casi y carro no es, no preso, no es oh, Si sí. no te ha puesto casi y carro, ese no es sugar Es papá de Exacto. <risa> papá ya, esplenda ya Papá esplenda Papá esplenda Jorge, los anoche, te mandamos un abrazo A tus redes sociales, querido Hermanos, ahí se los paso, es arroba Jorge Lozano H, así me encuentran en Instagram, en Twitter, y Jorge Lozano H, conferencias en YouTube para más consejos, y todos los miércoles aquí con Don Cheto Alay. Un abrazo, mi querido Jorge Lozano H, no, pues está, yo, yo aprendí hoy que no puedo ser sugar, ¿verdad? Okay. Y que el día que quiera ser sugar, tengo que estar yo consciente de estas tres verdades, gratis no hay nada, eso para que lo sepa ella y para que lo sepa yo como sugar, de ambos lados. que no me va a salir gratis. No, no, no. ¿Sabes a qué le puede salir gratis una una una aventura a Henry Cavill, el que le hace de Superman? A ese tipo a de Maluma, vatos, A Maluma, ese tipo de vatos. A un hombre a un hombre anormal, como dice Espinosa Paz. No nos va a salir gratis. Número 2. Que la morra va a poner de alguna manera Pues ella va a poner precio a ciertas cosas Pero no a su compañía Y número tres Que no puede este dejarse a pantallera por pequeñesis O sea que yo oh, ese sí, ese sí. Sí. Yo pretendo ser sugar Sé que tengo que poner Que, que me va a costar Dependiendo el sapo la pedrada uh -huh. oh, No, don Cheto Usted está para sugar baby Mejor una señorona ya en su edad avanzada No, que no, no! No, Mira, Jorge, ya tengo una en la casa y son bien mandonas. Mejor <risa> así me quedo. No le conviene. Siga nuestro, creo Jorge Lozano H, señores. Y ahí estuvieron las tres verdades sobre Sugar Daris. Déjame checar la transmisión, el encendido y el motor... ¡Oh, oh, oh. De, de tu alma descompuesta... Oiga, A que... lo mejor no sientes nada... Cariño, es lo que te falta... No dejes que se desviele tu corazón... Mecánico de amor a tu servicio... ¡Ay, ya, señor! ¿Está oyendo un...? ¿Ya estamos al aire? Sí, ya. ¿Ya? ¿Está oyendo al pega, pega? ¡Pega, pega! A, a la hora que estamos al aire, ¿está oyendo esa música? Que traigo los audífonos. Ay, señor, de veras. Es que yo traigo acá mis audífonos. ¿Todavía usas esos con el cablecito? ¿Sí uh -huh. sabe que hay inalámbricos ya sin sin cable? Sí, es, sí, sí, pero, pues... Oh. I'm keeping it low school. osco Keeping it low school. A... Es Keep... que te un playlist de puras cumbias, mira. Irí, irí. Ir, Watch Iren, Ay, ya va a empezar con su Clavicen. Ah. Se las voy a leer. Mira. Espérate, espérate. No, señor, estamos al sí, sí, sí, no tam viendo... no le hace. Sí. La gente quiere, quiere saber ratónas. qué qué orgullo. No, no quiere saber. No. ¿No saber? No, no, no. ¿Sabe no. qué es más importante? Espérate, nomás voy a decirte poquito, Ay, no, Traigo no. la de Mi pobre corazón de los buques. No lo conozco. La de la fuerza del destino de liberación. No la conozco. La de Liberación traigo bien hartas, la de Príncipe Azul, Dile no a Tu coma. Amiga Bonita, Nubes de Algodón, Toca 3, Mi Amante y Fiel Las índices las conoce Traigo de la Mafia, sí Traigo de la Mafia, Me duele estar solo, Llueve, Ahora y Siempre, Ay Amiga Me Voy, Que Haré Yo, Amiga Cruel Traigo de Bronco, Mírenla, Otra Vez El Amor, que fue la que me canté con ellos, Lo Tengo Decidido, Mi Chica Difícil, Corazón Bandido Este, resbalosa, resbalosita Piedra de diamante Traigo mecánico de amor, adolescente y bonita No llori mi niña La de los temerarios Ay, Traigo puras perras en ese playlist, oh perrón y En este no. momento la gente, cree no, la raza está diciendo, pásila, pásilo, pero pues no sé, ¿cómo se pasa un playlist a la gente? No, no, díganme, nomás tome el screenshot y ya lo publica en sus redes sociales. No, mira, ah, bueno, ya ah, me díganme. Salgan ah, al aire ustedes mientras yo hago y eso. Y ya estamos al aire, nomás Sí, estoy... pues, ustedes saben, ustedes tienen cosas más interesantes. No, yo tengo ella. una pregunta para ustedes. Sí, ¿Dónde güeyes tiene ese árbol de sandías que publicó en sus redes sociales? ¿A la casa, en el no, patio? No, yo no lo vi. Ay, por eso lo publiqué. <risa> ¿Por qué? ¿Tú? A ver, tú en tu mente, en tu mente... ¿Cómo se dan las sandías? Pues o sea, en el árbol que no puse. Pero no pensé que te daba tanto fruto. Ponga. Se dan en el carras. Póngale cero, póngale cero. De suelo, cero se dan a ras de suelo. Con las papas. A ras de suelo. No, tampoco como las papas, las papas están enterradas también bueno, tú no sabes, pero en la raíz del suelo. <risa> no sabes, no. Bueno, Ahí sí. se reconoció <risa> la chapuza. Ah, qué bruto, pangalincero. Sí, ¡Burro! las papas están enterradas. Bueno, sí, puede ser. Sí, las pero... papas están enterradas, Santi, sandía... pero bueno, no es en árbol, ya. El punto es que eh, más... tampoco tú sabes de agricultura. No, no pero sabe. pero la sandía sí sabía. A ver, ¿de qué tamaño la escalera para cortar las fresas? Ah, de medio metro, ah. B, de metro o C, de dos metros. Dos metros. ¿Quién no? Ay, ah, yo ni sabía que se escalera para cortar a la presa. Oh, ¿Pero este de qué tamaño crees que es? No, ¿De pues... medio metro, un metro o dos metros? <risa> ¿Neta que se usa escalera? Wait, okay. las... Ferrari ¿Qué tamaño de la escalera para cortar fresa? ¿Medio metro, un metro <risa> o dos metros? Pero no diga metros, inches. ¡Ay, perdóname. <risa> Ay, no. okay. oh. how, big, ¿How big is the ladder to, uh -huh. to pick up este, strawberries? Is, uh, ¿Cuánto es un metro en inches, Vale? I know, you see. De, de este, eh, ¿24 inches? <risa> Vamos al no. convertidor. No. ¿24 inches? Es como un metro, ¿verdad? Bueno. ¿Inches? ¿Cuánto? ¿Un metro? Oh, ok no, ¿Tree feet, feet? ¿O six feet? Un metro, inches es 39 y Ok, te va ¿Del tamaño de Giselo del tamaño de Zahí? De gisel ¡Ah! ¿Pero están ahí? ¡Zahí! No se utiliza escalera para cortar las... Eh, ¡Correcto! Creo claro que no las están ahí en el suelo ¡Eso! ¿Y por qué no es si de opción múltiple? ¡Ay, no. No, no, ver quién caiba! ¡Ah! No, ver quién caiba! <risa> ¿Eh? <risa> Como quiera que sea no me gusta sus pruebas. <risa> <risa> La neta, no. Oye, este... Too early for this. Ay, no, no manche. Muy temprano, señor. Eh, no, pues, no, pues ustedes querían que hablara. Quiero <risa> que sea, vale. Bueno, y entonces ese árbol, ¿en dónde está? Ah, Muy sigue. Las sandías no tienen árbol, Giselle. No tienen árbol, dice tan a ras de suelo, hija. Por eso una buena sandía. ¿Cómo se escoge una buena sandía? La nalgueas. así a ver, ahorita les, ¡Ah! les voy a poner una pero buena Vamos, coge una buena ahí Tú vas a la marqueta orgánica Esa donde vas tú De pretencioso güey que, que no fueras uh -huh. O sea, a la Whole Y ¿sí? a la, ¿cuál otra va? Everyone. A la Eric a la Eric One a la Eric One Carísima esa es no, madre No, la Eric One no, er perra, pero sí está bien caro oh, tó, tó, tó. O Gelson a la Gelson oh, oh. Ay, la otra La Gelson, mis respetos, compa sí. Es calidad, fruta y verdura uh -huh. Gelson Ok, este Vamos ¿Cómo es que una sandía? La, <risa> la, la La palpo y empiezo a darle golpecitos Para ver y qué tal ¿Y el está. golpe qué o okay. qué? Lo que pasa es que en el golpe se escucha si está... Por lo tanto le dice, no, ya estoy listo. O si está... O si, está sí. si la bofita, sandía le dice, lista para ti. Si la... Si la... <risa> se la lleva, se la... Si siente bofita, Ay, está buena. Oiga, bueno, si siente sí. hueca, no. Ok. ¿Cómo es una sandía? Sí, también la analidad es si sí, sí, se siente así como... Como... como así como, así como, como... Como bofita. Como, así, como la cabeza del chino, así hueca, así ah. adentro. Oh, como cuando le preguntas el chino, ¿Chino hay alguien ahí? Ah... Eh, ¿cómo se está? <risa> ya estás viendo en Google ¿Cómo, era tú. Sí. No, ¿Cómo? ¿Cómo, es? ¿Cómo es? es una sandía? Tuchina? Yo sé que por la mancha lo... ¿Cuál color... mancha? Amarilla La ¿no? vale, mancha La pero... mancha la sandía tiene una mancha que es donde está sentada Ajá. Ajá. Entre más color dorado esté Más buena está o sea, ¿no nah, no. ¿Para qué güey? No necesariamente Yo, que la Yo veo a las señoras en la de ahí y voltean para todos lados, como diciendo sí. ya, como, ah, yo soy de esas andar, pero yo así le así todos y, y voltean como yo creo que está buena <risa> ¿sí? ¿Sí? como que se si oye como que se si oye qué hueca de... no más pues, así la, la marica, dorado, entre más dorado ahora tiene que ver bien hartas cosas por ejemplo la, las ramificaciones que tiene es que tienen como unos surquitos como como que mouse por así si también el surquito tiene que decir, dice otro sabor. Como unas sabor. Guías, ¿no? sí, sí. El color, del tipo de color, si sí está muy blanca de las sentaderas, pero muy verde y de lo demás, también habla de si está más dulce o no. ¿Cómo está sí, más dulce? Creo, creo que en el verdor. ¿Cuando está así verde bandera? Es en el está verdor, es lo, lo del verdor y las estas madrecitas esas, como las guías las guías. esas guías Donde está la guía. Pero buena, buena, este que esté dorada de las nalgas. ¿Y, y los, los melones? ¿Qué tal los melones? Es si esía eh, eh, puro pa, puro palparlos. Ah. Como los aguacates, ¿verdad? Eh. También en el olor, en las los, son buenos para los melones, lo, con el puro olor. ¿Really? Los hueles y dices, "Este está bueno", porque Pero debe estar durita o como más aguayita. Pues eh, ni muy muy ni tan tan. Sí, sí. el melón. Uh -huh. Okay, el melón sí que esté más o menos, no muy aguay aguiche porque ya está muy aguado. Muy pues ya está pues pachiche pasado, ya estaba bien pasado y va a estar envinado el güey, uh -huh. Vas a ver a puro vino. Ay, yo tengo que ir con usted a la marca Ahora, los aguacates, no me le, mira, hay una cosa que odio con odio jarocho, vale. No le quiten el la bolita de arriba cuando no. estén allí cogiéndolos o que luego nomás lo hacen así que se pongan maduros luego, luego. ¿Ves que el aguacate sí. tiene una bolita como claro, cuando ya sí. tiende del baño que ya así. Ay. Ay. Esa es bolita, sí. Bueno, esa bolita Ay, no lo, lo llegan y se la quitan las güey, no se la quiten. Es que tata que haces? No, de... no, no, si no hace es espinilla. <risa> es, porque si se la quitas se va a madurar de volada. No eso. Sí, este el aguacate tiene que estar firme. Ajá. Pero blando. Ah, sí. Término medio, pues. Sí, firme. Yo, sí le, yo les he tocar los aguacates, sí. ¡Ah, ah vale! Pero sí, no sé qué está haciendo aquí. Porque. Tú eras para que fueras el mero encargado de produce. Bueno. Con esa experiencia que tienes tú. De agarra el Yo sí soy bueno para palpar. Mm. Mm. ¿Para palpar? Se ha dicho. Pues sí, tú iba si te creyera, pero desde que andas dándole nalgadas a la sandía así, nomás. y voltea para todas las como... Yo lo volteo para todos lados eh. Yo la agarro, le doy vueltas y digo Esta, esta como está eh. Pero le voy a decir porque la sandía yo no sé tanto Porque a mí no me gusta la sandía ni uh, el melón Yo también ¿Cómo no te va a gustar la sandía? La sandía, el melón y, la, y la, las manzanas no me gustan ¿Sabes qué? Mm. Páratese Ay ¿Y si tres con qué saca? Aquí estoy Aquí va a haber una aquí, pelea re, Véngase, véngase ¿Cómo te va a gustar la sandía? No me gusta la, la sandía semilla. Ni el melón Ni la ¿A manzana ¿A qué enterras? No le va a gustar la a sandía mí, A mí ¿No te gusta la sandía? Oh, no me gusta las semillas O sea, no me gusta que tenga Ay, semillas. sin semillas semilla. semilla, La mayoría sí, aquí es, en el cabache es no, yo no he visto siles Sedless, sí les, eh. Pero me gusta el color ¿Sabe qué no me gusta? La textura de la sandía me da uh, Me da cringe Ya ve que está como como esponjosa? Si está pasada hasta esponjosa no del esponjoso. del corazón. Ay, me da me da tic eso me da. No joder. Ah. No, <risa> me dan. Ay. Está bien, vale. Pero está bien, es bonito saber, no a toda la gente le gusta, hay gente que no le gusta el Nutella, al mi favor. yo no le no, Yo lo que no me gusta es el melón, bueno, no soy tan fan. El verde o el, el... cualquiera, no, no, no me gusta, no soy muy sabor. El naranja. Sandía sí. sí, pero melón a mí me gusta mucho la fruta. Ay, pues no, se nota Se, no, no, se, no, se, se nota más no, no, no, no, los tacos Me gusta mucho la fruta mango, los, tacos, los, los, los chicharrones petiros. ¿Fruta favorita? Mango. La, la papaya no, no, mango la, está Una perro. papaya buena le topa cualquier fruta La papaya no El mango Los kiwis La sandía Lotería no, no sé, a mí me gusta, a mí gusta, yo como mucha fruta. Y luego, ¿por porque... Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto Aleire. ¡Tito Padilla, deportes, hijos! Buenas noches, donde quiera que se encuentren, vamos a arrancar con la noticia de que ya tenemos finalista Don Cheto en la Conca Champions. El día de ayer... El LFC derreta tres goles por cero al Philadelphia Union, cuatro por uno en el global, y pasa a ser el primer finalista de este certamen. El día de hoy jugará el León contra Tigres, van uno a uno en el global, siete de la noche, tiempo de Los Ángeles. Arrancará este partido para, comer, para conocer al siguiente rival de el LFC en la Conca Champions. ¿Qué le parece, Moncheto? Tito Padilla, así están las cosas, señores. León, Tigres, que siete de la noche acá, siete. hora de Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente, okay. 7 de la noche hora de Estados Unidos, hora de Los Ángeles. Tito Padilla tienen más eh, deportes este eh, de Liga MX, o nos vamos a lo de Lionel Messi, hijo. Don Chepo de la Liga MX, le, el ex el ex director técnico de los de los Pumas, Lilli, dejó de ser técnico ahora del Necaxa, pero se apunta a que será el nuevo director técnico de la selección Sub23 de México. Vamos a ver sabe, man, sabe manejar muy bien a, a las fuerzas básicas, sabe y lo hizo muy bien en Pumas. Este, pienso que es una muy buena elección de las elecciones mexicanas, Y Gini para la agarrar la sub 23, ¿qué le parece? Eh? Oye, estitopadilla, este, yo uh -huh. también el otro eh, hubo una crítica muy fuerte y no recuerdo quién la hizo, pero ¿No? uno de esos de, de, de un reportero, no sé, comentarista deportivo que dijo que que la INE no estaba ni para jugar en la liga expansión. ¿Cómo ves tú? Le ha ido mal en el Tigres, ¿verdad? La, la verdad, sí, Don Cheto, yo pienso que, digo, el chino lo puso y le puso el dedo a la llaga cuando regresó de Europa, no tuvo ni, ningún minuto en este en uh, Portugal, estuvo jugando mal en España, nunca se adaptó, llega a Tigres, y es más... Uh, el portero el portero del Toluca tiene más goles que él, tiene tres goles, el portero del Toluca, a comparación de él y eso que él es delantero, ¿eh? Sí, es que va a cobrar los penales bien perrón en sí. caso allí. hoy Oye, te tengo una de parte de Fabricio Romano Venga. que es pues el el, el, el, el... Uh, el periodista deportivo pues más conocido en el mundo, acaban pu de publicar Fabricio Romano que Messi dejaría al Paris Saint Germain. Todo esto porque Messi se juega, les cuento el chisme, se juega con su familia allá a Arabia Saudita. Arabia Saudita, y andan a toda madre en la feria y todo a toda madre. De vacaciones. Pero entonces los, de ¿De parecen ¿De de los, los dijeron, de que parecen llamar y dicen, ¿eh? lo vamos a castigar. Y como que me, le, le mandan a llamar a Leo y le dicen, hey, Leo, te castigaron estos vatos porque te fuiste sin permiso. Y Messi dijo, ah, sí. Yo ando acá a toda madre con la familia. ¿En qué les afecta que yo no esté allá? Ah. Uh -huh. y, y se va a ir señores oh, ya le, explicar, le comunicó ya no, ya. el papá de Lionel Messi, Leo, el papá de Lionel uh -huh. Jorge Messi, le acaba uh -huh. de comunicar a la gente del Paris Saint Germain que que en un mes se sale del París Saint Germain, ¿Sí? ya, ya que ellos suspendieron este el, eh, el que fuera titular el día de hoy creo que juegan hoy eh, ¿Sí? por a por ir haber sido Arabia Saudita señores creo que esto, este arroz se coció y la aventura de Messi por allá en el París termina Tito exactamente con cierto muchos dicen que también tenía un contrato con Arabia Saudita para poder este promover el turismo, que por eso viajó también y el PSG, se lo aclaro, sabía de ese. Ya había trazado dos veces esto de viajar y hacer y promover la, el turismo en Arabia Saudita por PSG. Si el PSG hizo eso, qué bien que toma la decisión de salirse porque ellos mismos, los directivos y los dueños, sabían que había retrasado dos veces este compromiso con, que tenía el mismo mes con Arabia Saudita. Así es de que, si ellos hicieron, ellos se dieron un tiro en el pie, ellos solos, pero Cheto, pero Oiga, que adelante y pre pre pre pregunta lo que quieran de ¿En fútbol. Qué les, ¿En qué les afecta a ellos que vayan? Bueno, porque a lo mejor tiene que jugar y se cansa, a lo mejor Eh, tiene que El cuidar campamento. Sí, tiene que cuidarse Por ejemplo, no puedes tú andar Haciendo cosas extremas cuando eres un futbolista Tienes un contrato No puedes andar tú en una bicicleta Y brincando allí, tú sabes, en motos o sea, Estás que arriesgando, un gacho sí. Tengo otra noticia también, Topadilla Tengo dos, una una que casi es realidad Y otra que ya es realidad ¿Cuál que primero? No ¿La por real por o por la, por la por... que ya casi? es la de ya casi primero y después la que ya es Jude Bellingham está a nada de ah, firmar con el Real Madrid el Uno de los mejores ah, mediocampistas ah, juveniles del mundo Jude Bellingham no, está a nada traje. de firmar con el Real Madrid eh, este Te lo adelanto, Tito Y la que ya está hecha y hecha y derecha La joya, la joya, señores Si no lo han visto jugar, no saben de lo que se está perdiendo El 10 de Ecuador Bueno, de la, de la 10, sub 17 de Ecuador... kendry kendry Páez... Que es un jugadorazo sin morro... Acaba de firmar... Con el Chelsea... Kendri Páez ah, el ecuatoriano... Ya. Que es un jugadorazo un enganche... Que es un, una joya... La joya ecuatoriana acaba de firmar con el Chelsea... cierto Entonces usted acaba de decirle de la joya... Le voy a decir de la joya de México... Que el día de ayer... Lo pusieron de las 5 mejores ligas de Europa... Ochoa está en el once ideal junto con Kinnish, con De Broglie, con Asensio, con Benzema, con Haaland, con Pavel. Él está en el once ideal de las cinco mejores ligas, el señor Memo Ochoa, ¿qué le parece? Y Topadilla, cierra con una rapidita del basquetbol, bien por Memo Ochoa. R R Rápidamente, el día de ayer el hit de Miami gana uh, pierde 105 a pierde ciento cinco a ciento once con Knicks, también caen los Warriors ciento doce a ciento con los Lakers, Lakers se lleva el primer partido, y el día de hoy, los 76ers ganando uno a cero, se enfrentarán a los Celtics a las cinco de la tarde, partidazos de básquetbol del Deporte de Razaga. Esto de los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla siete cuatro, dos espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me suelo, me desaparezco, quien digo, ¡Foca! Deportes, Tito padilla los espectáculos con Saif García, en Don Cheto al Aire. Eh, eh, ya, ya, señor espectáculos, oye, Saif, mándale un saludo a mi compa, a ver, eh, mi compa Fernando Silva, que ahorita le van a hacer una una cirugía de los ojos y ya Meru se va, va a meter al quirófano. Este, porque tenía ten, ten diabetes y le, tras, le dieron trasplante de riñón y le salen cataratas Bernardo, te mando Bernardo, Ferna, Fer, Fernando Silva Fernando, te mando besos en tus ojitos, bebé Quise <risa> <risa> me quibere, quise <risa> me quibere Quise me quibere Ahora sí, vamos También, también le quiero también mandar eh, saludos a Gaby Carrillo, que es Radio Escucha de Don Cheto desde 2014 Nos escuchen Dallas, <risa> Texas Y el día de hoy, cumpleaños Felicítelo y cántele algo, Don Cheto Eh, Gaby Carrillo Verde, es mujer sí, Gaby Carrillo Gaby ah, ah, Gaby Ah, oh, Como que yo quiero ser voz sexy y me sale como de viejito moribundo, Gaby. Ay, barbaridad. quiero dar una a la nota del, del, del que aprendieron, han agarrado una zurruca, que sí, sí. creo que era donde la, en la casa de su pareja es donde la tenía escondida, y a la morra esta también la agarraron por obstrucción de un de, de, de una investigación para un delincuente, también apañaron a la señora de la casa. Adelante ahí. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este miércoles de colgar al asesino en... En el tendedero vamos a iniciar con los espectáculos, sigue la novela entre Peso Pluma y Eslabón Armado, Eslabón Armado y Peso Pluma, y es que Pedro Tomar, en el live que hizo el día de ayer, aseguró que la canción de Ella Baila Sola, que además es la que está en primer lugar y ha puesto en otro nivel a Peso Pluma, porque sí, tiene varias canciones en los primeros lugares, pero esa es la más... Y es la que cantó en el programa de Jimmy Fallon, que ese es el, el, el, el bemol, o ese es el talón de Aquiles, porque es un programa gringo, porque es un programa donde por primera vez se presentó un artista de regional mexicano, y porque no lo invitó, ni le dio crédito, ni le avisó, ni siquiera le dijo, voy a cantar tu rola, es más, la cuestión es que ayer, Pedro fue más profundo, y dijo, ya, quiero acabar con los dimes y diretes, yo no tengo nada en contra de él, yo no le estoy tirando hate, yo no, o sea, es compa, no me cae mal, estoy dolido. La palabra que utilizó fue, estoy, estoy dolido. dolido. Dijo, ¿y por qué estoy dolido? Porque el compa se le ofreció un dueto, se hizo el dueto. Sale el dueto, el compa jamás reposteó, ni posteó ni una sola imagen de cuando salió la canción. No la promovió en lo más mínimo. Nunca dijo nada de la canción. Después salió el video... Nunca reposteó el video Nunca lo subió a ninguna de sus redes sociales No le dio absolutamente nada de promoción Y casualmente La rosa se convierte en primer lugar Y que... y ahora sí La canción es mía y la toco en todos lados Ah, pero sí subió foto sí, con la Yailin Ojeda Nahue, mi compa, ¿no se acuerda? Oh, ¿Qué tiene que ver eso con, con el... Pues, pues sí reposteó, Irene, Irene. Bueno, vale, pues ¿Qué te Sí le dio promoción sí Yo digo que, con lo que, con canción, que pues, ya, ya pues, de... automáticamente, pues ya es, es, es, en cuanto a regaleas y cosas de, edi, de editora, pues obviamente es de Pedro y de su, de, de, de, de su editora, que imagino que es del récord. Pero por otro lado, sí creo que le dio el... Oye, compadre, voy a cantar esa rolilla y cómo veas, nomás eso y ya. Pero yo de invitarlos no, no estoy seguro. Pero mire, lo digo no solamente por peso pluma, porque también critiqué a Karol G en su momento... Si no vas a darle promoción y si estás haciendo a huevo una colaboración no la hagas. Karol G jamás no promovió. Karol G jamás promovió mami. Jamás quiso hablar de mami. De hecho, la canción más escuchada de Karol G Hasta antes de este disco, hasta, hasta antes de la de Shakira, era la de Mami de Karol G. Pero esta Puta. Becky G se la aventó en los premios sola. Pues sí. Pues porque es su canción. Desde sí, ella. Pues, sí, pues, pues por eso, tela. a lo que estoy diciendo, pues. A lo que voy es que Karol G nunca le dio promoción a esa canción. No le no le quiso dar su lugar porque no era canción de ella. Lo mismo pasó con Peso Pluma. El día que Eslabón Armado dio eh, entrevistas para promover la canción y el video de ella baila sola, lo hicieron solos. Porque Peso Pluma no quiso hacer la promoción Porque la canción era de Eslabón Armado se Ahora fue... que hagan otra rola que se llame Él la canta solo Él <risa> la canta solo Entonces bueno, va a seguir así eh, obviamente No hay que hacerlos pelear vale Porque los dos quisieron Ellos contaron la historia de cómo fue lo de la rola Que Hassan estaba en el aeropuerto y que le habló Pedro le dijo, hey compa tengo una rola, a ver jálice Y que le cantó compa, que le parece amorra Que anda bailando sola, me gusta para mí Y con eso dijo, me en corto con esa canción Ya, ya, pues ya, sí. ya fue. Pues. Se dejaron en corto y la vieron en el aeropuerto cuando Peso Pluma todavía no era lo que es hoy. Bueno, vale, pero si estás hablando de que Peso Pluma no era lo que es hoy, si te vas a un mes atrás, no era lo que es hoy. No. Tampoco así como que tienen la gran historial musical, no, lo no, digo no. mejor del con el mejor sentido, o sea, ¿Sí? o sea Lleva fue poco, un boom de, de, de, de, de, de, de los últimos tres meses, un boom muy grande. Mire, ahorita, Vamos, ahorita no, la a... mayoría de las estrellas no, son fugaces. Pelear, gente, no hagas pelear gente tú, o sea, ¡ahí Señor, yo saqué la nota. No, pues yo pero... hice el live. Ah, ya, ya. No, lo hizo Pedro Tomás, yo no. Yo Ahora él, la cantaron solos en eh, ¿cómo se llama el Despierta América? ¿Quién? Pe este, la voz claro, de ¿verdad? ellos. Sí, pues la cantaron. Oh, claro, solo. es de ellos. Pero es de ellos. Sí, pues. A lo que voy es los dos la van a cantar. Está bien. Uh -huh. Si estamos hablando del primer programa ...gringo, donde me meten un artista regional... ...tá bien, pues... Uh -huh. ...adelante... Hey. ...I'm just saying, bro... ...bro... ...oiga, Pablo Lai, después de todos los problemas en donde está... ...y ahorita metido en la cárcel... ...su abogada dice que lo que están buscando directo es la deportación... ...para que Pablo pueda regresar... ...y ya no cumpla ninguna condena... ...la cuestión es que eso le daría... ...varias cosas negativas entre ellas... ¿No le van a volver a dar visa de turista a Pablo Light? Nunca, perras, más mente. O sea, ¿pero qué prefieres? ¿No volver a entrar a Estados Unidos o estar en la cárcel Pues ahorita dice que no estar en el bote y al rato que pase el tiempo va a decir, ay, ay. Lo que sí es que, mire, en México, y discúlpeme mis paisanos que nos estén escuchando en Guanajuato y en cualquier parte... Nos encantan los mártires, en cuanto llegue Pablo Lai, Uy, le van a, va a dar ser telenovela. el presidente del país, le van a dar novela, marca, y no tiene nada de malo, el, el compa tiene mucho sin trabajar, seguramente está arrepentido, le cambió la vida en un segundo por algo que él no buscó, o sea, sí, pero somos especialistas en México en hacer mártir de eso, le van a pagar casi por ir los programas, por dar entrevistas, se va a estar y pegando a, a TV, y él va ella. a cobrar, o tiempo. sea, ya lo, ya lo vi, esa película... Ya me la sé. Oye, ahí pero no creo que le van a dar pues después de un de una cargo de asesinato, así como, ah, pues ya que va para su país. no me Señor, güey? ¿cuánto le apuesta? Bueno, ah, no, lo que pasa es que sí es, sí, como ya, como está, es un homicidio imprudencial, señor, uh -huh. y no le dieron, o sea, eh, no le van a dar más de cinco años de cárcel, sí puede buscar su abogado en la deportación directa, porque además, si se queda en Estados Unidos, va a ser un gasto para el Estado, uh -huh. y si se va a Estados Unidos... Así si se va a México, chazán para su casa. Palmadita en las pompis y a bye bye. Y bye bye. Bueno, entonces puede que suceda eso, puede que sea la deportación directa y allá, mire, le firmo que Juan Osorio lo va a estar esperando con contrato para su nueva novela. Uy, por favor. El libro Sí, bueno, va a ser la, libro. La mi verdad. Lo, lo que yo viví, mi Luego, verdad. Van a ser bueno, hasta, hasta serie en Netflix. Uy, señor, por favor. Yo ya me la sé. Pues sí, vale, sí nos gustan los mártires. Les encanta, les encanta. Oiga, pleitazo viral entre Consuelo Duval y Federica de Cabá. Le cuento cómo está la situación. Federica de Cabá subió una imagen donde ella está diciendo que ya va a tener nuevo perrito y está muy contenta porque va a, a tener un perro. La cuestión es que Consuelo Duval, que además eran amigas, se llevaban muy bien, Consuelo Duval le puso un comentario... Que dejó a muchos girando en un tacón Que no saben qué pasó Y Consuelo Lubal le puso Ojalá que a este no lo abandones Como abandonaste a aquel Que por el tamaño no sé qué Y lo dejaste no ya, tirado Lo puso así Entonces Federica y todos los fans de Cabá Se volcaron en contra de Consuelo Consuelo ya después pidió disculpas y dijo, oiga, no estaba en mi posición, por mi boca, porque siempre trato de decir lo que pienso, porque, o sea, yo pensé que tenía la confianza para decirle eso a Federica, pero Federica se no súper enojó y además su Federica dijo que iba a demandar por, por ¿Difamación? Difamación. ¿No? difamación. Entonces se volvió un, un rollo tan grande solamente por un comentario que Consuelo le puso de, ojalá que ese perro no lo abandones como abandonaste aquel que por el tamaño no cabía en tu casa así. Ahora, la gran pregunta aquí, si es que todos... no, Federica de Cava ¿A sí. no. fíjate, fíjate, es que no, es que me cayó hasta el 20 bien, bien Federica de Cava uh -huh. abandonó al perro en la calle de las sirenas ¿o dónde lo abandonaría? <risa> ¡Ja, Esa calle no existe, oiga. Ya, que, ya, vámonos a corte. Ya, se acabó el tiempo. Ay, no, vaya, don Chito, ya. Sí, soy ahí. Sí, soy ahí. ¿Té ¿Té ahí? Tétale, señores, familia, ¿cómo andás? Andás, andás. Ay, me. Ay, me. un dolorcillo en el bari tú. ¿En qué parte? En every, baby, every inch of my body. Ay, ¿Te duele todo su hermoso ay, cuerpo? hermoso ¿eso? cuerpo. Mm. ¿no? no, ayer andamos viendo unas cajas Ay, <risa> yeah. O sea, no eh, hizo ejercicio no, vale, no. Dígame en chinel, conde ¿Podemos ir al buzón? Si queréis es, es que tengo eh, un saludo día. que me mandaron que dijera Y otro, este quieren quieren una opinión de usted o un comentario uh, Vale, uh -huh. pues luego me regañan porque luego siempre hablo ¿A Abramos a los saludos Abramos pues, a abramos, pues el buzón Arre. Cálense pues Mande, recuerde su saludo, comentario, su mentada, reclamo, opinión, a lo mejor algún segmento que quieras, lo, lo que sea, a las redes sociales. Sí. Don Cheto al aire, sí soy Said. Gisel bravo, bueno, bravo, bravo Gisel, la chica Flori que todos nunca dice nada, pero todos mandele mensaje. Adelante, Ay, el Francisco Martínez eh, dice, "Chino, no seas malo, ma, eh hazme un paro." Y se mandale un mensaje a mi esposa y Don Cheto, felicítela. Siempre nada más dice, "Felicítela, no sé si sea su cumpleaños." Uh -huh. Dice, "Siempre los escucha, se llaman Nayeli y él es Francisco Martínez, que siempre dice, "Le encantaría Nayeli, eh escucharnos." Te ama Francisco Nayeli, ámense. Respétisen. Solo en ciertas ocasiones pierdas sin el respeto. Pero no. de otra forma. Sí, fue pues. eh. ¿Qué más? Sirene? Ah, y luego eh, mi amigo el Flippy dice. Ah, es uno por uno, ¿eh? No, le dije, no, le dije que eran dos. Ay, Ay, no, ya se ascadote. cae un y luego ya seguimos nosotros. Dice, me la he pasado mal. ¿Por? Y creo que tengo ansiedad. Ajá. Dice, no he podido dormir al punto de que sentí que me iba a dar un paro cardíaco hasta llegar al hospital. En el mm. hospital me hicieron todos los exámenes y me dijeron, pues, que no tenía nada. ¿No? que si quería fuera un cardiólogo por si las dudas, pero anoche no pude dormir. ¿Qué me recomienda para o a la gente que le da ansiedad cómo controlar lo que hacer? Pues primero que este que primero la ansiedad no te va a matar, nunca ha matado a nadie la ansiedad, nunca se ha muerto nadie de un ataque pánico. De investiga, descubre eh, este por qué qué es lo que hace que la ansiedad te explote en ti, que es eh, la ansiedad es un síntoma algo más. ¿A qué? ¿Qué te trae ahorita de un ala? Eh, cosas económicas, cosas familiares, cosas personal, ¿qué te trae así? ¿Por qué te dan ansiedad? Eh, porque por sí, o sea, qué es lo que, ¿cómo se dice? Qué lo ¿Qué que, lo, detona? ¿Qué lo ¿Qué de tona. Qué detonona, tu ansiedad. Muchas veces la ansiedad no lo detona nada que aparentemente esté al palpable, ¿eh? a lo mejor son son miedos antiguos, la ansiedad. Sí, a veces son fácil. miedos antiguos que quedaron allí de algún estrés postraumático que te está Mira, la ansiedad la puede ¿Sabes qué puede causarte un ataque de pánico? Un olor, uh -huh. un color, un color del día, cierto olor, porque son eh, son experiencias que te quedaron grabadas en ti a través de los sentidos. Por ejemplo, si tú si tú vas eh, caminando y alguien está haciendo de eh, tortillas de harina, tú dices, "Ay, güey, las tortillas de harina." Inmediatamente después Tu, tu cerebro recuerda ese olor y dices, ay, me acuerdo de mi abuela cuando me hacían las tortillotes de harina Y yo me sentaba y me servía frijoles fritos Y ay, yo chiquillo y, y mi abuela me decía mis burritos con frijoles fritos y tortillas de harina y un de... O sea, ¿ves? Lo mismo pasa con la ansiedad, pero en, en cosas negativas Con traumas Con los traumas, okay. la solo te manda sensaciones que tú tienes ligadas a ese trauma, a ese episodio Yeah. Okay. Okay. Don Cheto, ¿y se pueden mandar saludos a los compas alberqueros de los Pool Pros Benjamín y Brian don Saludos don Benjamín y Brian, que andan allí Yo también fui alberquero, nomás que una me corrí Porque pues llegaba y me bañaba <risa> Me bañaba Sacaba sus tropajos, el viejón hizo eh, champú Me llegaba con en, en la alberca <risa> Saludos para Zapatero, Lalo Solano de León, Guanajuato Don Cheto, gracias Lalo por tu trabajo de parte de Jessy Gobú Ok, Zapatero, Lalo Solano, mira, ¿no me están albureando Lalo Solano? No. No, no. Eh, mejor que se ponga Lalo Suelano. Ah, Ángel suelano, Campuzano ah, dice, ah, ah, Don Cheto, por favor, ¿le puede mandar saludos a mi esposa Valerie Flores? Como said todo enojado, ya que anda malita porque le pegué en la frente y anda con los perros ascos todo. El... ¡Valery! ¡Ay, gorda! Como Zaid, ¿ves que así si te enojado este? Que? Eh, hey. Eh, don Cheto, nadie entiende en su cabina Sus talentosos chistes Córralos a todos, Gerardo Cano Sí, es lo que voy a hacer sí, quiero, <risa> quiero mandar saludos a todos ustedes Pero en especial a Giselle Y quiero felicitarla por el excelente trabajo que está haciendo En Tengo Talento, Mucho Talento y ti, qué bonito. Gracias, Ay, muy bonito bebito trabajo, ¿Quieres? Te... Samuel, Estoy Samuel, Samuel Sandoval oye, la que por gracias. cierto, les está yendo bien muy bien en rating, en televisión para que no se lo pierdan, de lunes a jueves a las ocho, siete, centro por Estrella TV tengo talento, mucho talento todos los días, de verdad 9, 8, centro, sí, 9, 8, ah, era qué bonito mensaje de brisa Don Cheto, hágame un favor yo, sí, dígame, amame ah, ah, oh. me gusta amanecer en ti ah, mami Esa, una rola ahí de los de los... Jaime García, Chino Manos, saludos para mi esposa Amparito y a toda la raza de Moral Guanajuato. ¡Ahí salud a Moral Guanajuato! Nunca he ido a Rancho pero... Rascuate. ¿Sí? Eh, estamos acá en Santa María del Refugio, Celaya, Guanajuato, Don Cheto. Eh, son a ah, nosotros de por allá. Cuando vengan a Dallas, quiero invitarlos a mi casa, a hacerles un buen barbiqueo. Mi compa Pancho Ezequiel Nava. Oye, hoy, hoy espustará bien un barbecue tejano chulada. Uh. ¿En qué consiste el barbecue tejano? Pues mucho brisky, mucho pulpor, mucho pues cositas así, pues, va muy barbecues allí, hijo. Dice Joshua Sagastum, así, o Joshua Sagastum. ¿Qué pasó, chino? Saludos ahí para todos los choferes de Texas, siempre cumpliendo el sueño americano. Así me ¿Los pongo. choferes de Texas? ¿Traileros pongo. o qué? Traileros, mi compa, yo creo. Don Cheto, mi tío, eh, los trejo reina, mándemele saludos porque son albañiles y hoy es su día. Hoy ya en el albañil. No sé ¿Día de los Juárez hoy? No, Ahora ¿sabes? no día del albañil ¿Se ¿sí será el del albañil? No sé Felicidades, bueno, pues... chino A ver Mi jefa se llama Amada Saucedo <risa> Siempre lo escucha usted, don Cheto Pándile un saludo para ella y para mí Pati Esquivel Señora Amada Amada Es oh, sí, sí, el mes, ¿sí me 13 me de mayo, en de México es de sí, día del sí, albañil también, Sí es cierto ¿cómo? Felicidades a toda la gente, ¿cómo? a los maestros ¿cómo? de la obra Saludos a todos albañiles Fíjate, qué chulada Adelante, Chino, compre, si estaba haciendo construcción, compre sus caguas a los albañiles. Adelante. Oh, Chino. Felicidades, Chino. Felicidades, Chino. ¿Por qué? Ah. Hoy te toca tu doce de. ¿Por qué? ¿Por qué, Chino, es albañil? Sí. ¿Qué va a ser albañil? ¿Cuál tomas? Va Va a ser albañil. ¿Qué te tomas, Chino? ¿Qué tengo de albañil? Hoy te... Ay, no. chiquito. Saludos mi opos, a mi esposa El Viernes Santo se alivió. Eh gracias por las buenas vidas de San Francisco del Rincón, Guanajuato, Giovanni Muñoz, su esposa se. ¿Cómo se le puso al baby Pues no sé, viernes, ponle viernes. viernes. Arden ah, perro sin hombre, y viernes. Oh, yo tuviera un hijo le pondría viernes. Ay. Como Wednesday. Pobrecito. No, pero... viernes como el de, el de Robinson Crusoe. Pero por qué viernes? ¿Cuál es el pues, Robinson motivo? Robinson Crusoe cuando llega a la isla y se encuentra con vi con un niño que le pone viernes y se me hizo muy chido a mí que le pondiera viernes al niño. Uh -huh. Pusiera. Pues yo como dije, poniera. Ponerá. Yo quise ponerle chino al niño. Ahí, sí. pues, Ay, Es muy bueno pa, para la para los verbos, vea a ah, conjugar verbo Yo se lo conjugo El día que quiera oh. Hay un verbo Que me saca mucho de onda Que es el verbo Dimicular Dimicular ¿Puedes tú Conjugarlo? Dimicular Dimicular ¿Eh? Yo dimiculo Tú dimicular dimic <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Y te creemos? ¡Ay, don Choco! ¡Ay! <risa> ¡Ay! <risa> viejo, ay, yo la puse vale. vale, vale. Perdón, No me lo pude contener, vali. ahora Gisela, ah, no, no, no, no. Nos van a multar, señor. Pero, Nos ¿Giselle? van a mandar la lista. Este es un casa, donde estamos hablando de la conjugación de los verbos. Sí. Dicea conjuga el verbo. No, no, no, no, no. Vamos a seguir con el mejor con los saludos, ¿verdad? Callitos, dice Robido Domínguez viejo, dice, lo voy a salvar de lo que acaba de hacer, ¿eh? Dice, saludos a mi viejo Omar Domínguez, que lo escuchamos todos los días y hasta nos mandamos mensajes durante el show comentando de lo Omar, que están hablando, dice, por favor, Don Cheto, salúdame a mi esposo Omar con un inquietazo y sí se quejala con la comida. Saludos al Omar, que le mando yo ahorita tu al hilo de los inquietos. ¡Oh! ¿Por qué ando bien marihuana? Uh. Eso. Eh, don Cheto, quiero felicitar al chino de parte de mí, de Ricarmán y Montañez. De parte de mí. Porque el chino es un vato que tiene mucha seguridad y aguanta mucha carrilla. Entonces los saludo. De parte del de Ricas job, chino. de Tepatitlán. Sí aguanta. Job, la neta, sí aguanta bien. De hecho, la única razón por la que está aquí es porque la aguanta, aguanta toda. Vara. Ajá, aguanta vara. No, no, muy bien. Juegas tú muy bien. Tú, tú eres uno de los jugadores Eres son... malo, pero aguantas Los técnicos, eh, señor toda. O me adapto, me corren, si güey no, no, no soy no, no, <risa> Si güey si no soy, sí. soy portero y me quien de defensa Me pongo de defensa De como quiera la me pongo de gripe si, si no. Saludos a Jesús Jesús Baladez, siempre los escucho Dile al viejillo bofón Dice, ya saquen del corral a la Ferrari <risa> <Del corral. risa> Siempre nos animal. escucha en San Diego <risa> Ahí está ¡Qué mendigo! Perfecto. Sal, Mándeme saludos hasta Manuel Doblao, Guanajuato Hoy es día de la fiesta del patronal de Manuel Doblao El famoso 3 de mayo Va a haber baile con tucanes de Tijuana Y Pequeño Musical Y yo acá en el Perro Norte Saludos a Manuel Doblao, Guanajuato Que hoy van a estar desmantelados con tucanes Y Pequeños Musical Saludos a mi esposo cogen, baila la nena ta ta, ta, ta. Saludos a mi esposo Beto Hernández que anda con el troque. <risa> con el JJ Padilla, ¿Quién es Juanita Padilla? Padilla? Padilla? No sé, pensé que se me fue la onda, pensé que Tito Padilla. Ah. De parte de su esposa Iris. No, y... Tito no es JJ Padilla. No, ya sé por eso. Un ¿Cómo? tema podría ser, ¿cuál fue una meta cuando te viniste al norte y si la cumpliste o no? No. No, no ni modo no. Iris, digo no, que no. Chida, está está chida. Chida. No, digo que no la he cumplido. Ah. Iván Tapia dice, por favor, Don todos saluda a mi papá Antonio y a mí, que se llama Iván Tapia, dice, estamos instalando eh, carpet en Lincoln, Nebraska, pero con voz de Zahid. ¡Saludos a los carpeteros de parte mía! Aquí sí hace juego la cortina con la alfombra. ¡Ja, <risa> ¿Eso tiene que ver? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién sabe, vale? Alex López, dígale por favor un saludo a mi compañero de trabajo, Hugo Sánchez, que oye su cumpleaños y los quiere mucho ¿Cuántos Hugo Sánchez habrá después de lo famoso que fue Hugo Sánchez? Seguramente también muchos que se apellidaban campos le pusieron Jorge al niño Mhm. Jorge Campos. Sí, sí, sí. sí Nunca nadie. <risa> le ha puesto yo creo que a Niceto a... No, Ay, no, no, creo. Parece insulto. <¡Oh> no, no, no, no, no, no, no, no bueno, tiene retron si parece insulto a Niceto Valle. Sí, por eso mejor Cheto, Cheto está bien. Si sí, yo me voy, yo me voy a cambiar a la que me haga ciudadano, ¿sí dice? Me va a poner profundo. ¿Profundo? profundo. ¿Profundo? Profundo. ¿Por qué profundo? Pues se me hace como un hombre muy profundo. Se me hace más profundo su aniseto <risa> Ándele. Te la voy a pasar, ¡Ándele! porque, porque Te la voy a pasar, está Una Por otra, está bien, está bien. Regresamos, está bien, está bien. Ay, aguanto, Te la aplico. vivo Don Keto, al aire. Al aire. después de la hora dice que este definitivamente la noticia que todo el mundo estaba hablando fue de este muchacho, este hombre que entró hacia una casa por allá en Texas y y, y pues, pues mató a cinco personas, ¿no? Incluidos un menor de edad. Y eh, estuvimos tratando bueno, la noticia de hoy fue que ya ya encontraron a este tipo, ¿edad? eh Francisco Lopeza Torres estaba escondido debajo de de una de, de ropa y curiosamente en una de las muchas entrevistas que ha dado Wilson García, el sobreviviente que perdió a su hijo y a su esposa en este tiroteo, eh, narraba en una de estas entrevistas que los niños que había en la casa, las mamás los ocultaron también bajo bajo montañas de ropa para que no los viera el, el asesino, ¿no? Y él él ha estado dando muchas entrevistas, este nos comunicamos con él y amablemente con todo el dolor que está sufriendo y que está viviendo, nos aceptó la llamada, estamos en vivo y está con nosotros aquí eh, Wilson Wilson García con nosotros hondureño, sobreviviente de esta masacre con un dolor muy grande, pues estaría además decirte que cómo te encuentras Wilson solo agradezco el tiempo que te tomas para aquí, para este programa Don Cheto al aire Wilson gracias, gracias Don Cheto y pues sobre lo que cae, pues aquí estamos porque igual tenemos dos hijos que tenemos que crecer y gracias a ellos nosotros que tenemos que seguir para adelante. Uh, la vida sigue, aunque nos hacen falta parte de, de nuestro cuerpo porque lo que me, me llevaron es muy duro y muy difícil para asimilarlo. Pues, ¿cómo...? ¿Por qué había 15 personas en tu casa en ese momento, Wilson? ¿Son los que viven regularmente o vivían en en tu en la en la casa o, o estaban de, de, de No, de te, tenía este visitas, de hecho ellos este siempre los fines de semana me visitaba. Era este un compadre con mi comadre y sus dos niños. Este, luego estaba este el otro muchacho que estuvo bien un tiempo ahí conmigo, de hecho yo lo había adoptado, este, pero él se casó Y este, pues tenía dos niños Y igual él, él se casó Pero nunca dejó de no visitarme este Siempre me visitaban Y este ah, igual con dos niños Estaban mis niños también ahí Por eso se hacían Que éramos 15 personas que estaban este, Mi cuñado con su esposo y su bebé él, Y él vivía ahí en mi casa también ¿Y, ¿A qué horas eran cuando tú Pones a tu niño a dormir Y empieza la tracatera del vecino? Mira, este... Del niño esto estamos hablando como de las 10 de la noche ni eran ni las la eran como las nueve y media este mi esposa ella la mi comadre la está maquillando porque este ella tiene un evento de, de la iglesia el sábado entonces la estaban preparando para que hoy se fuera ya ya estuviera lista verdad entonces mi niño está en la cuna durmiendo cuando sale mi esposa y me dice vey Este, ¿crees que puedes decirle al vecino si puede disparar un poquito, retiradito de la cerca de nosotros? Fue mi compadre, fue este, el otro muchacho y el cuñado, y fuimos amablemente, le dijimos, oye, ¿crees que nos puedes hacer el favor de bajarle un poquito a disparar o disparar un poquito más adelante de, de tu propiedad? El que nos contestó fue esto, ¿sabes qué? Estoy en mi propiedad, yo puedo hacer lo que yo quiera me dije, y hey, nadie te está diciendo que no estás en tu propiedad, es tu propiedad, yo te la respeto. Pero hey, respetame un poquito a mi niño que solo tiene un mes y medio y está bien asustadito. Me dijo, ¿sabes qué? Eh, prácticamente me mandó a la fregada. Entonces vine oh. yo y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Y dice, vente para acá, yo le hablo ahorita a la policía. Eso fue lo que lo, lo, en, lo enojó a él cuando aumentamos nosotros la policía. Eh, eh ¿Tú conocías a Francisco Oropesa? De, ¿Se saludaban como vecinos? ¿Convivían un poco? De hecho, a mi casa fue... Eh, creo que fue dos veces. Dos veces fue a mi casa. Una vez fue a un evento que nosotros tuvimos ahí de cumpleaños de, de uno de mis niños. Y la otra vez fue ayudarme a cortar un árbol que estaba en la mera entrada de mi casa y pues sí me estorbaba un poquito para estacionar el carro, él fue y me ayudó a cortarlo, lo hicimos pedacito y lo tiramos a la, a la a la basura, él ahí estuvo con nosotros. No fuimos de los vecinos que te digo, hey vecino, vente para acá, que te doy un abrazo y todo eso, pero nos saludábamos, nos lo dábamos así, dijo, hey vecino, ¿cómo estás? Su esposa, de hecho, él le había regalado hasta una bicicleta a mi hijo para que se fuera para la escuela porque pues el bus pasa como a unos 5 minutos de donde nosotros vivimos donde recoge el bus al niño este él le había regalado la bicicleta a mi hijo este su esposa este se, se hablaba con mi esposa a veces ya que ella andaba a veces en la, en las tiendas y a veces decía mire vecina este ah, estaban regalando comida aquí yo agarré esta bolsa y se la traje y ya se la pasaba de un lado a la cerca a la otra Wilson, ¿consideras después de lo que nos estás narrando que tu vecino de alguna forma enloqueció, estaba con algún estupefaciente encima, o tú qué puedes notar después de haberlo visto ese domingo como lo viste, tanto previo a lo que sucedió como después de lo que hizo? O sea, o sea ¿andaba pedo, andaba entonado? el, el, el, el, el ¿Tú lo viste normal a, a Francisco Oropesa o lo viste entonadillo? Este, cuando yo estuve hablando con él de la cerca, él estaba en su porche, este, se andaba entonado, él andaba con su cerveza. De hecho, cuando nosotros le hablamos a la policía, este, nosotros estábamos pendientes de lo que él estaba haciendo. Este, él estaba, no sé si estaba fumando cigarro o no sé qué estaba fumando. No te podría decir porque, pues, estaba retiradito de donde nosotros estábamos. Entonces, no sabría decirte qué era lo que estaba fumando él. A causa de eso, él se puso a hablar por teléfono con otras personas. Y este fue cuando después se echó el teléfono a la bolsa, fue cuando él abrió su cerca y agarró donde estábamos nosotros. Cuando él entra a la propiedad mía, yo le dije a mi esposa, ve, vámonos para adentro porque esta persona... Yo miré cuando él cargó el arma. Y le dije, hey, vámonos para adentro porque esta persona no viene a no Mi esposa siempre fue de las personas pasivas ve, déjame hablar con él, vete tú para adentro porque contigo sí se va a enojar, va a tener problemas y van a discutir, me dice yo soy mujer, a mí no me va a disparar la persona llegó no cruzó palabras con él nada más disparó y como mi esposa era la primera que estaba ahí, ella fue la primera que cayó y entró adentro a buscar cuarto por cuarto a todas las personas que estábamos ahí okay. ¿A, ¿a quién fue el segundo que le dispara de, de, los, de los que estaban en la casa? Primero fue a mi esposa, después a mi niño de nueve años porque cuando miró mi que mi esposa cae, él se lanzó encima del cuerpo de mi esposa. Fue cuando él no se detuvo el corazón y también le disparó dejándole el brazo. Después le disparó a a Jonah, que es el muchacho que estaba que vivía conmigo anteriormente. Fue la otra persona que fue la segunda persona que que murió. A partir de ahí este él sale correteando a mi a mi compadre a Jeffer al mirar que a él no lo, no no lo pudo agarrar mi comadre que estaba en el cuarto me dice compa corra sálgase por la ventana compa me dice porque mi comadre ya está muerta me dice uno de los dos tiene que quedar vivo para que cuides a otros niños que están ahí y me dice déjenmelo yo los voy a proteger y ellas murieron protegiendo cuatro niños, de hecho fueron seis los que protegieron ellas. Ay, no, no, no. Dejando a un niño de mes y medio en un este en el sofá, digamos haciendo un mueble y le tiraron ropa al niño para que no lo mirara, agarrando a mi niña de dos añitos y medio, a tirarle ropa en un clóset y se tira. ellas se lanzaron sobre de, de todo el montón de ropa y después ellas fueron las la, la, la víctimas después de Jonas este uh, persiguió a a Jeffrey y no lo agarró, después cuando él escuchó que el golpe que sale por la ventana salió detrás de mí, a mí me hizo cinco disparos y salí por el medio del bosque corriendo donde están unos árboles y yo solo miraba donde pegaban a, las balas, al mirar que a mí no me tocó, se regresó hacia adentro a la casa y empezó a rematarlos a todos y empezó a darle solo en la cabeza le daba los de ya Wilson, ahora que tú sabes que este fulano, el asesino de tu familia, ya está preso, ¿qué le pides tú a las autoridades, Wilson? Soy sincero, este yo lo que único le pido a ellos de que este le, le caiga todo el peso de la ley. Uh, que no vayan a ese no merece ni fianza y arriban papito Dios se va a encargar de de proceder todo lo que sigue porque lo que él hizo que te puedo decir no es algo que haya matado algo leve. Fueron cinco personas las que se llevó. En medio de esas cinco personas se llevó un angelito de nueve años que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Tú Wilson, tú cuando regresas, cuando se terminan los sonidos del, de la de la del arma Regresas a tu casa, ya estaba ahí la policía. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa después de que corres entre los árboles? Pues, yo has cuenta que yo recorrí como unos 20 minutos en medio del bosque a pedir ayuda. Cuando sí. yo llego allá a la casa donde yo voy a pedir ayuda, vienen unos vecinos, sí. viene una amiga, viene este mi tío conmigo. Cuando yo llego a la casa, eh, yo veo aquello que es algo espelunante, o sea, es algo que yo lo miraba por las televisiones o miraba en otras personas, pero jamás se me pasó en la mente que a mí me iba a pasaría en mi propia casa. Y eso es horrible y todo cuando yo llego, lo primerito que veo es de mi casa es mi esposa que está caída, veo a mi niño de un lado y escucho a lo lejos los voces de mi niña de mi hijo ir medio gritar, decía papá, papá. Hey, yo salí corriendo hacia adentro de la casa, el, el policía me agarra y me dice, ¿y por dónde va? Le dije, ¿no estás escuchando a mi niña que está gritando allá adentro? Y salí corriendo, pero ellos me agarraron, pero ya venía mi niña hacia afuera, la traía en ellos cargando y ya me, a mi bebito de un mes y medio, pero cuando yo agarro a, a mi niña, a mi niña viene ensangretada, como que si tú le habías tirado una cubeta de agua, y a sí. mi niña viene lleno de sangre. Entonces yo me imaginé lo peor también que o sea, ellos también estaban heridos y y empecé a buscarle, a quitarle la ropita a mi niña a ver cómo estaba, pero gracias a Dios no no tenía nada ellos. Y ya fue que me metieron a una ambulancia con ellos y me, con policías y todo. Y ya empezaron a limpiarlos a ellos dos y gracias a Dios están bien ellos, pues aquí están conmigo, pero o sea, con el dolor de las otras personas que wilson tú tú tenías armas en casa o, o no nunca fuiste fanático de esto no piense que no don Cheto, yo sobre de eso la verdad somos muy pasivos este mi esposa está muy muy congregada en las cosas de dios y, y creo que eso lo, la, la llevó a no, ¿Cómo te puedo decir? No sé si cometer el error que no nos defendiéramos o a cometer el error de quedarse parada para ver si esta persona podía dialogar con ella, porque era una persona muy pasiva. Wilson, te hago una última pregunta, Wilson. este Tú lograste ver después de la masacre a la esposa del, del, del atacante, viste a la esposa de Francisco, has hablado sí, sí. con ella. Bueno, tengo entendido que también está ya detenida por las autoridades. Este, mira, yo después de que pasó eso yo volví a ir este al siguiente día afuera porque yo a mi casa y no he vuelto a ir porque es muy duro para eh, es bien difícil. Entonces, ah uh, único que eh así uh, la miré a ella y lo único que escuché que fue que me dijo ella, "¿Qué pasó?" A uh, uno de los policías le dijo, "¿Cómo estás preguntando qué qué pasó? Tá? No estás mirando lo que hizo tu esposo?" El policía se molestó mucho con ella y la agarró y la metió a la patrulla. Oye Wilson, ¿tienes tú en este momento alguna cuenta de GoFundMe donde donde pidas apoyo del público que quiera este cooperar con, con algo, Wilson, este estás pidiéndolo? No. ¿cómo? Sí. Chido, sí, Cheto, nosotros andamos ahorita necesitando de mucho apoyo porque los cuerpos se van a a, a ir para Honduras este si sí tenemos cuenta donde nosotros estamos haciendo pidiendo ayuda para todo eso porque este a veces para este momento uno no está preparado ¿Cómo este, la encontramos en gofa y eh, la, la, la que es tuya este la mía está ahí este la tiene um, jenny creo que se llama la muchacha que ella abrió la cuenta porque okay. eh, ahorita nos vamos a poner de acuerdo para compartirle en nuestras redes sociales este yo quisiera que la gente nos siguieran eh, instagram que en los próximos cinco minutos pues tendremos el gofan y ya en nuestras redes para que la gente que quiera donar algo eh, eh, para para nuestro amigo Wilson y esta tragedia grande. Wilson, no hay palabras que decirte sí, sí. solo agradecimiento por por este momento que nos das de esclarecer sí. las cosas y ver, porque luego uno empieza a, a decir, ¿pero por qué esto? ¿Y ¿pero por qué el otro? Voy a creer que esto, voy a creer que el otro. Son cosas que pasan en en, en, en segundos, cosas inesperadas, son cosas que teniendo a tu vecino y que crees conocerlo y, y no sucede de esta sí, manera. Tengo el, el, el corte comercial encima Eh, agradezco mucho Wilson, te, te, te mandamos un abrazo grande, nuestras condolencias en esta pena que no tiene ni siquiera nombre eh, y agradecemos de verdad tu, tu tiempo en estas cosas tan difíciles eh, y, y con el valor que la estás af afrontando con mucho dolor, pero con, con mucho valor y te agradezco de verdad mucho estamos contigo aquí la comunidad de este programa y ahorita compartimos el GoFundMe de Wilson, el, el original, porque seguro que a ver, al, no sé, nunca sabió, ¿no? Para para que la gente cooperemos con lo poco que tengamos a amigos afiliados y si se quedaron con nosotros sé que vamos tarde al corte comercial espero que eh, el, el departamento de ventas tenga en cuenta de lo que se está hablando, regresamos tenerlos aquí en cabina después de cinco años que no se dejaban ver por acá por los United stage estos muchachos que fueron de los primeros grupos jóvenes que que pegaron con esta música de las guitarritas alta cost yeah. Sí, nos veíamos desde los premios de Guadalajara cuando como cuando sí, fue hace rato sí, por ahí van. pues antes de la pandemia, ¿no? Sí, antes de pandemia, en 2019, pandemia. 2019. Sí, sí, sí. Aarón, Alan, Dani, bienvenidos. Gracias, muchas gracias, eres por la invitación. Este, la neta se les extrañaba mucho, se les extrañaba mucho que por alguna razones ahí técnicas que no vamos a indagar porque no somos ese tipo de programa. Pues se, se alejaron de los de los escenarios un poco, pero volverlos a ver juntos y con con ganas. este Yo que tengo un, un nieto que es muy fan de ustedes este y siempre decía que, que ¿por qué no estaba tal canción? Y el otro día que nos dieron que otra vez volvía a estar la canción ya en las plataformas, le da mucho gusto porque siempre tenía que tocar todas las de Alta Cocina, pero esa de YouTube. pues ¿no? ya sí, ahora bien. que ya, la, ya están sí, ahí. Sí, no está en plataformas, pero ya gracias a Dios acaba de volver, ya... Pues esos problemas ya, ya ya quedaron atrás, ¿no? No, pues qué bueno, bienvenidos muchachos. Me imagino que salieron del Gabacho. Hay más madurez en todos los aspectos, ¿no, Aarón? Ah, más madurez en todos sí, los aspectos. Y pues así debería de ser, ¿no? Creo que ¿no? sí, pues sí, ya se son se cinco ve. años y, y pues sí, cuando estábamos acá teníamos que 20, uh -huh. ahorita ya tenemos pues 25. 25? Bueno, yo tengo 26. No se le nota. Entonces tenía, no <risa> Entonces tenía 21, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cuántos tienes? Yo también 26. 26 tú más o menos? 29. No, estás jugando, ¿eh? más morrillo? No, te ven más, más morrillo <risa> Es que no te bien. quiero decir por qué Pero acá fuera del aire te digo por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Como, es que los que estamos gorditos como que, como que nos vemos menos, viejo Ay, es... Sí, yo por ejemplo tengo 32 Ay, pero no, no compare su gordura, ¿eh? Y nomás le digo que no estamos fuera del aire, estamos al aire. Bueno, pues, pero como quiera que sea. Bueno, muchachos, este, estuvieron el otro día en Perry, este, yo lleno el evento, y pues ahora sí que la verdad que la gente los tenía muchas ganas de ver aquí Alta cocina que vienen con todo ya, hay gira y toda la cosa. Sí, la verdad que ahorita, gracias a Dios, ya tenemos la agenda, pues ahí, llena de fechas, gracias a Dios, y, y todas son por acá, por Estados Unidos, entonces ahí pueden checarlas en las, en las redes sociales, ahí tenemos todas las fechitas ahí pendientes. Este, ocho años de que, de que empezaron jugando, jugando, no, a nueve, que, nueve años, a nueve jugando ahí de, a ver, dame mi tren, dame mi tren, tren, tren, tin, tin, tin, sí. y bolas. Sí, sí. que tocame to, esta, tocame aquella. Tócame aquella, sí, tócale sí, sí. acá, sí, o sí. sea, pues acá, acá de este cuarto, porque luego no a pasar. Porque él es zurdo, pues, ajá, toca ¿Sí? otro lado. Ah. Y, y, se, y se empiezan a cumplir sueños, ¿no? Durante la marcha empiezas a, a tocar en, en, la, en las quinceañeras, en las fiestas este familiar, si de repente ya te ves en un escenario y luego otro más grande, otro más grande, otro más grande, pero como dice Spider-Man, también con esas cosas viene la responsabilidad, ¿no? Sí, sí, pues yo creo que es parte de todo, ¿no? Para <coughs> es parte del crecimiento ahí. Pues hay altas, hay bajas, hay que echarle ganas, hay que hacer sacrificios, uh -huh. hay que sacrificar pues el tiempo, ¿no? La familia, los amigos y luego a esa edad, ¿no? Algunos que Eh, se pueden resistir mucho no de que uh -huh. ay, no, pues la fiesta de mi, de mi compa no uh -huh. o la, o la fiesta familiar y pues aquí hay que dejar todo esto no hay que enfocarse uh -huh. bien qué pasa en alta cocina cuando les pega con culpable tú que se escucha en todo méxico y centroamérica Sudamérica se escucha eh, este eh, eh, no, todo en todos lados ¿Cómo, ¿Cómo cambia su vida esa fue la que ya empezamos a comer con manteca con culpable tú o con cuál? Pues, pues ¿Sí? sí, fue donde dio el cambio un grupo, el grupo realmente antes de eso solo tocábamos muchos covers uh -huh. y eran más que nada fiestas privadas y antros pequeños, sí. no salíamos ahí de pues más que nada Baja California, sí. Sonora y un poquito de Sinaloa, ya con un culpable de todo pudimos visitar toda la república y también pues todos Estados Unidos. Estos años los ocuparon para crear, para hacer nuevas cosas, ¿qué fue lo que más extrañaron no solamente de los escenarios sino de venir a Estados Unidos? Pues yo creo que la, lo que más hicimos fue descansar, realmente ese cruzó lo de la sí. pandemia. Dice Dani que la comida. No, pues no usted, estoy el, jugando. El, el gimnasio yo creo que más gimnasio bueno, le está pero... poniendo machina. También, yo también. Sí. Pues no. no, yo también noto, yo también noto que ah. está poniendo, yo, yo, noto, yo, noto, yo, noto, yo noto. que Yo noto que hiciste sí a poner ponerse bien pero ah. no, pero extrañamos mucho pues el, los conciertos más que nada, ¿no? Descansamos uh -huh. mucho y estábamos tranquilos diciendo, pues qué bueno un, un poco de descanso después de estar de aquí para allá tanto tiempo. Va, van a cómo andamos en plan en, en, en música en plataformas este obviamente volvió culpable todo que es, que no es nada mínimo verdad este pero ya hay un disco nuevo ¿O se estaba planeando alguno pues precisamente como estuvimos detenidos ahí con la música no podíamos sacar música por una demanda que teníamos uh -huh. y entonces empezó a regresar la música y lo primero que quisimos hacer fue eh, estar constantes otra vez no entonces empezamos a, a sacar sencillo por sencillo Y es lo que hemos estado haciendo y ahorita ya, ya estamos planeando una producción un poquito más completa. Qué chido, está bien. bien ¿no? a Dios. Qué, qué gusto de verdad tenerlos aquí en cabina, eh, que sigan haciendo esto, porque sí fueron de los grupos juveniles de los de los que se miraban morros cuando hasta hace nueve años no había tanto morrillo que se aventara. Yo sí me atrevo a decir, no sé si sean conscientes de esto o no, que fueron... Punta de lanza de pioneros, de toda esta chavalada que empezó a aprender sus canciones en YouTube, a aprender, ya ya eran músicos de YouTube, porque muchos músico lo digo en el mejor sentido de la, de la de la frase, ya son morros que, que antes tenías que ir con un maestro, si tenías la suerte que tu jefe, tu tío, tocara la guitarra, te enseñaba ahí las pisaditas. Ahorita yo conozco morros que nadie en su familia son músicos y que tocan a toda madre, Este, García aprendiendo yuto. de youtube como han visto desde lejos la evolución de cómo va la música? Ahorita todo es fugaz, todo dura 13 minutos, pero al mismo tiempo los artistas están sacando hasta por semana un diferente sencillo, porque así es la industria en estos momentos. ¿Ustedes ya ya vieron cómo van a atacar esos y si van a sacar, ahora sí que sencillo a destajo, o qué van a hacer? Sí, pues como dice Aarón, estuvimos últimamente sacando sencillos más seguido, pero... Pues me gusta este nuevo estilo de la música que viene. A mucha gente como que no le está gustando, pero pues está abriendo muchas puertas. Yo recuerdo que cuando estábamos aquí en el 2018, yo creía, ¿no? En mi ignorancia que lo que ya habíamos hecho era como lo más alto que el regional mexicano podía llegar, ¿no? Y ahora que regresamos, pues miro que ya están compitiendo todos los grupos, pues ya mundialmente, ¿no? Nada ya más. Vamos, ¿eh? Sí, ya estamos. ¿Colaboraciones les gustaría que alguien... Estamos en el sentido de que yo también... Ah, ¿sí? como... ¿Con, quién? <risa> ¿Con quién? ¿Con quién tiene empezado aquí? ¿Le, hecha... ¿Le han echado el ojo? Pues ahí... Se puede decir o no puede decir? No, pues realmente no hay nada hablado, ¿no? Pero entre nosotros sí nos hemos comentado, por ejemplo, algo diferente eh, al, al género del regional mexicano, ¿no? Como puede ser como con Matiz, nos gustaría mucho hacer alguna oh, cosa. Y también ya más diferente como Los Ángeles Azules, también es algo que que nos gusta mucho el estilo de la música así también. A mí me habló Trey para hacer una rola conmigo. Trey. Drake le dije, no puedo ahorita, es que ahorita... O, ¿O sea, le negó una colaboración a Sí, Drake? es que en ese tiempo lleva la marqueta y tenía que llegar a comprar mandado. Pero usted que tiene ahorita de música, ahorita... Nada, por eso Drake quería, pues, quería, ¿Sí? pues, sí. Pues, pero es que por lo general las colaboraciones son con gente que está de moda, que tiene éxito. Exactamente. No Exactamente. de moda, soy estoy de moda, nomás que pues, o sea, estuve un poco retirado. Me retiré poquito de la música. Como ¿Cuánto? 20 años. 20 años, creo que la música la está haciendo muy bien. si Pero no sin alta consigna que sí viene a sí los muchachos ya ya con todo ya, ahora sí que ya el, el catálogo completo ya está en plataformas, ¿verdad? O todavía faltan algunas ahí que se están trabajando o ya las dieron por perdidas esas no, esas ya, vacas. No, ya está, ya está todo toda la música ahí completa la que faltaba. Y ahorita pues era reactivarnos y estamos sacando sencillo por sencillo y ahora viene una producción ya diferente. Fuera de lo romántico y un poquito enfocado también a lo que el público nos pide, ¿no? Que son que hey. la esencia alta consigna los inicios Es lo que sí, viene sí, por sí, ahí sí. Eh, Veo que trajeron guitarra Pues yo porque no hay que traer la de Oquis ¿o eh, cómo eso iba a decir. ¿Están ustedes que... listos para complacer borrachos o no? Sí, estamos Ay, listos. listos. ¡Ay, sobre todos, todo usted! Este, ¿están listos para complacer borrachos? Es o... que extrañábamos muchas canciones. Sí, ya la es neta. Es que, que la copen. neta, sí está difícil porque es temprano para ellos. Ahorita ya, ya, Aaron, ya, está... <risa> ya está así como, no quiero, oh, ¿por qué, güey, extrajeron guitarra? Oh. No, no, todo bien, todo bien, aquí le hacemos la lucha. Ahí eh, sale un gallo, pues... La parranda va a empezar. Yo lo hago <risa> pidiendo, ¿verdad? Eh, la parranda va a empezar. Esa a mí fue la, la primera que yo le escuché Alta Cocina. Y fue como con la que empezaron a rolar, ¿no? Con la parranda empezaron, ¿o sí, no me equivoco? Sí, de hecho, sí, con eso empezamos. Con la de la parranda y un cover, que es el quesito, pero también la gente lo ubica mucho con nosotros. ¿Ustedes conocen la parranda empezar? No. ¡Ah, mi compa! A ver... No sé si se, se le le le le la pedir. Sí, feo. tóqueme. ¿Podemos focar <ríe> esa o no? Gracias. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí vamos a empezar con esa. Feo. Arre, arre, arre. Sí, cobro no, aquí complaciendo no, al borracho de Don Cheto. Alta consigna en cabina la parranda va a empezar yeah. copa. Oye, puedo grabarles para Instagram Live? Sí, espera, ah, No, no? toques ¿Sí, pues, ¿sí? ¿sí? el Esperati, puese, puese, puese, puese, puese, Live. ¿Dónde le pongo? Ya está, de cuenta así, trabaja con la mente allárón para que Ya, espérate, yo te espérate, que, que quiero que salga bien perrón aquí. Feresse, You're now live. En este momento estamos en vivo Don Cheto al aire en Instagram para que le dé mientras acá están este che checando las cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas, da mi mi, da mi re, da, mi sol, da mi fa. Este, y señores, porque Don Cheto lo pidió, porque es corridero de corazón, la parranda va a empezar. Alta consigna. Picoteados por toda la carretera, arriba de 180 por Sonora los verán En un pueblo llamado Santa Rosa, la banda truena macizo para empezar a empezar Puros plebes que les gusta la parranda, acompañados de mujeres muy hermosas Que les toquen sus corridos favoritos, séptima y también con cine, la parranda va a empezar Don ¡Eso! ¡Eso! Yo te lo otra pide otra pida Hola, persona, otra. Este La Ferrari luego luego. Es que quiero pedir culpable y tú pues también. pues vale. ¿Culpable tú? Bueno, Simón, ahí, culpable. ahí sí vamos a culpable y tú <risa> Esa no. <risa> Esa no. Venga, dime, es tú puedes. <risa> ¡Alto! Vale. ¡Yo Y te mueras de arrepentimiento Y ya no estoy para ti Lo confieso Y quizá Sientes que te derrites por dentro Porque del no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe Seo, culpable tú. Este no era yo. Tus engaños fueron los que me hicieron. Eh, yeah. yeah. oh. hagan, háganle zoom a Larón. Ah. La raza. Tienes harto peguecillo. Y Larón, te voy a decir algo que nadie te ha dicho, vale, y de hecho yo tampoco nunca le he dicho. ¿Qué? Eras, ¿cómo te parece a mí de hobby? Ah, neta, yo Miren, te ve... No lo digas, sí, iba a pensar que se iba a agüitar. agüitar no, se neta, agüitar, neta, ¿no? te pareces mucho con... Yo, ya estaba morra, así, igualito. ¿Y, ¿Y, ¿Y ¿qué? qué le pasó usted? ¿Eh? Pues nada. Se pegó la rodilla. Sigo igual, sigo igual. Pues, ¿Lo picaron un panal de abejas o qué? No, este, co co como que... Volviendo a lo de la... A lo de... A lo musical... También fueron como que pioneros en, en, en todo este movimentito que hubo en Tijuana de, de, de morros que también querían ser artistas, ¿verdad? Porque pues, después ustedes salieron varios varios muchachos de allí. Sí, pues gracias a Dios. Yo creo que pues la música en Tijuana siempre siempre ha existido, siempre había grupos. Eh, nada más que yo creo que nuestra manera de trabajar eh, fue un poquito diferente. Eh, muchos de los grupos eran como locales no Se enfocaban como en tocar en los antros En los bares, tenían como su agenda eh, Como bien bien hecha Y semanalmente no Como un trabajo como de 8 a 5 Por así decirlo Y nosotros como que quisimos cotizarnos Un poquito más por así decirlo No no nos enfocamos en ningún restaurante eh, Empezamos a hacer las grabaciones En vivo y fue lo que nos funcionó Y entonces fue como que ah, okay, vamos Nada más fiestas privadas y así fuimos como que subiéndole aquí y allá el, el nivel y gracias a Dios pues aquí estamos y eso de que de entonces este lo, lo de la grabación en, en vivo que ahorita se pues, casi todos los que pegan son grabaciones en vivo chido, ¿no? sí. este, usted fue uno de los primeros que empezaron a hacerlo Pues no sé si fuimos de los primeros pero fue lo que nos funcionó Ajá fue lo fue lo primerito y la primera grabación que hicimos fue la que sonó gracias a Dios estaba sonando en los carros y de ahí pues también un, una persona que eh, sacaba música acá en Estados Unidos fue la que nos nos promovió por este lado Los Ángeles San Diego entonces ahí en plataformas se empezó a mover no la música y Y pues gracias Dios empezamos a funcionar. este ¿Qué nos enseña a tocar a ustedes así, pues, individualmente y como te dieron que estás ahí hablando ahorita? Pues yo agarré la guitarra a los 12 años ahí en la secundaria por mi hermano. Él iba a clases, eh, bueno, en la, en la secundaria le daban clases, yo iba saliendo de la primaria apenas. Y yo le agarraba la guitarra escondidas cuando él se iba. Y así empecé yo, pues, con puras de rock, ¿no? Y ya el tiempo, ya fue cuando conocí a Alan y ya nos metimos en él. El... ¿Y cómo, el cae, cómo caes tú allí, Daniel, con la tuba? Pues de hecho, yo aprendí a, a, a agarrar la tuba a los 17 años. ¿Oh, sí? Y como ahí en Tijuana, tenía como 19 años. Cuando... ¿Tú de dónde eres originario? De Oaxaca. ¿De Oaxaca? Sí. Y caíste ahí a... ¿Sabes qué tan era, era de Oaxaca? El el, el el tubero de... de este de... Sí, también era de, Oaxaca, este de, de que El primer tubero que tuvo que conoces también? ¿También? ¿Pienso, ¿Pienso de Tercer Elemento? ¿De Tercer Elemento? No, no, no, no de... Porque también hay uno ahí en el... Un tubero ahí en el recodo también Que es de allá son re, Y es re, re bueno, es que ya sí. Ustedes son muy banderos también allá ¿Y ahora cómo aprendiste? ¿Aprendiste en YouTube o si sí fuiste no, a la escuela? Sí fue a la escuela Dices yo sí <risa> ya De voz de mando, el primer tubero de voz de mando ah, también era de Oaxaca El Cómo se llama? Chino. Ey, él hey, también él había sido militar y aprendió a tocar tuba en el en el, en, el, en, el, en el ejército. Y de allí es eso No, neta, hizo es su tubero ahí de de, de, de voz de mando. ¿Y, y tú ¿qué, tú cómo está la tu, tu historia? Pues ahí, Alan, también ¿Cómo, no, ¿cómo a tocar la guitarra? Aprendí como a los eh, 14 años, ¿Sí? yo creo ¿Había músicos en tu casa? No, no, ¿Nadie? me miraba videos y me llamaba mucho la atención las guitarras, entonces un día le pedí a mi, a mi mamá y a mi papá una guitarra y, no, sí. y hay un centro comunitario que donde yo, cerca de donde yo vivía eh, ahí daban clases en cierto horario, entonces yo empecé a, a ir algunas veces, aprendí lo básico Y todo lo demás pues ya, mirando justo como decías, videos en YouTube así es más. ¿Y cuál era la cuál era lo básico en ese tiempo? ¿Cantarte una ranchera tun tan tan ton o? Había una que, que, que en ese tiempo pegó la de Luis Fonsi, David Bisbal, eh, eran un chingo de artistas, no te acuerdas no te acuerdas cómo se llama? ¿Una rola sí, que, que cantaban sí. todo? Era eh, eh, cimandera, no había muchos, creo que hasta Chayanne. Sí, no el, no el Chacariz, eh, era Noel Chajaris. Sí. El de Bendito Tu Corazón ¿Cómo se llama? Este? Alex Sintek era... eh, David Bisbal y Luis Conci no. Nos sentaban así a todos y a tocarla sí. no Pero también nos ponían a cantar y, y yo no sé cantar, era el único que se saltaba Esa parte, me da mucha pena siempre lo de la cantada ¿Y tú, ¿Y tú, Aaron, sí cantabas desde siempre o la necesidad? Dijo, pues, no, me encanta, pues, deja aventarme yo. Pues, eh, um, no, sí, a los seis años sí me gustaba mucho cantar. Me ponía en el espejo, ahí agarraba el bote de la crema. Sí. cuando nadie, <risa> Y cuando nadie estaba en la casa, y me ponía a cantar. Era un disco de Sin Bandera, me acuerdo. De Aquí estoy yo, es de la de que viaje. dices tú, se llama Aquí Estoy Yo, la canción. <risa> esa, Ajá. esa, mera. No, no, no se quería quedar con la duda No, ni yo ¿Y qué si tu familia eh, ya este, en Oaxaca, Dani? ¿Qué dice? o tía, ¿Ya viven en Tijuana? De hecho, todos mi, mi familia viven ahí en Tijuana oh, está, Todos músicos, de hecho ¿Todos? todos sí, todos ¿Qué es esto? ¿Trompeta o qué? Digamos, este... Tengo hermanos que son músicos, uno toca trombón y el otro clarinete. los el trombón también cotizados por los de pesos. <risa> no, ¿eh? Cualquiera que le trae el... <risa> <risa> está bien, está bien. Y tú, aparte la tuba, ¿también le pitas otra cosa? No, nomás a la tuba. Nomás a la tuba. Oh, yo también fui tubero, ¿vale? <risa> ¿A poco sí? Tú, toqué la tuba con Kiss. Pero Kiss no tenía tuba. Porque me salí. Ah. no tintó, me salí, se me quedado, pues me hubiera quedado. sin tuber. Te ponía maquillaje también. Sí, me fue maquillaje, de, sí, de, te pone una, ¿no? ¿no? una naricita negra. <risa> una naricita negra. Era así nomás, pero para ese puerquito vale, es mejor me quisí ya mejor maquillar por lo mismo, que si cantan la de este eh, no estén pillando aquí, no estamos complaciendo borrachos. ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, mientras la busca. Oiga. peligro, señor! ¡Hay peligro en el área! Nada no. de los que estamos aquí nos hacemos responsables ay, no, empecé, ver, no, no representa el programa. Gracias. No, no, eh, eh, si cantan, obvia, No nada que ver. ver bueno, pues, eh, hablando de la <risa> nueva <risa> del nuevo este, ahora, ahora sí, como ustedes dijeron, nueva música o nuevos estilos. Por ejemplo, a ustedes están sí, planeando no sé, o sea, qué, o sea, qué, hablando de nueva música. Cállate, al aire, hombre. No, no dejan a gusto. Estás en vivo. ¿Planean eh, involucrar nuevos instrumentos, cambiar o va a seguir la esencia de Alta Cocina como empezaron? Pues no o... sé si instrumentos como tal, pero sí, siempre hemos variado en nuestras canciones. O sea, mucha gente nos conoce por lo romántico, pero pues en nuestros inicios y pues en toda la trayectoria hemos tenido canciones muy variadas, hasta una vez grabamos una de Romeo Santos. Entonces, eh, siempre nos ha gustado también implementar cosas nuevas. Fuimos de los primeritos asesinos cierreños que metieron, por ejemplo, las percusiones. Yo recuerdo que cuando lo hicimos, muchos empezaron a grabar así sus temas. Eh, yo lo recuerdo mucho de los nietos, por ejemplo, de Sinaloa de Urquo, oh. muy, Ya de algunos años sí, me eh, era, cierre... Todavía sigue, ¿no? Pues creo que, creo que, que, que ya no me han visto nietos nombre. O no sé creo qué, pero no, sí, pues no. un morro Está en la trama ¿Les chico? gusta sí, sí. el cierreño, Zad? Eh, Porque ahorita está muy de moda ese cierreño pero Ya no, no está como, tan de moda, así será sí, Como Junior H sí. Sí. Pero ya Junior H ya también está cantando de otra forma De todas formas Lo trae Conexión Divina Que lo acaba de lanzar Sony Sí, en Cochela estuvieron apenas Pues yo siempre toca usar nadie va a verme, está siempre bien sad desde el mar ahí Como que era, que si se puede aventar no te pido mucho Ah, como dan la tambri, ok pues <risa> Es usted Sí, pues ya aprovechando que está aquí sí, sí. mis amigos de Alta Consigna pues, Que son muy fans y yo tengo un nieto que es muy fan ¿No? de Alta ¿Agua, Consigna Agua, ¿queren <risa> agua? ¿Agua? Sí, del... sí, ¿cómo no? Ahorita le vamos a traer, tráeles tra Figi Gracias. Y si es posible, tráete oh, ya es No es sigue Tráete Smart Smart Smart Y ya que vas para allá de, Tráete el agua Smart También agarra poquita para ti Pero Smart Chino A ver si te Smart <risa> Mejor o cual La que quieran cantarse ¿Dónde? ¿eh? La que quieran si, Mientras platicamos Pues como quiera que sea Sí, mientras mejor este porque... Saludos a mi copa el fantasma Que lo está escuchando ah, Saludos Saludos, saludos. Dice, eh, saludos a los plebes, y usted pague... Saludos de Vancouver, Washington, para Alta Consigna, como quiera que sea. Saludos, saludos, hasta Vancouver. Eh, este Saludos para eh, nuestros amigos de Alta Consigna y a Giselle, que se ve bien guapa, dice Diego. Saludos, Diego. Concheto, ah. de la piedad Michoacán, de aparte su amigo Luis Méndez, saludos a sus chavalones de Alta Consigna. Este, Salud. también el Guachiringa les manda saludos. Cómo no? Qué, qué buena está la G Ey. Saludos de Hanford, California. ¿Cuándo vienen para acá para estos lados de California? De hecho, de hecho venimos para pues ahí, California, entonces Venimos ¿cómo? a Anaheim precisamente el próximo fin de semana. Ahí ah. nos vemos. ¿Sí va a haber chancilla o okay? qué? Sí, sí. Tiene no? <risa> que hablar para, sí, un, para un... duete, Luego todo. luego usted ahí agarrando. Pero de pedirte usted, no le da vergüenza, oiga jale que no deja para pedir. Pero no usted lo quiere lo, lo quiere además al pie del dice no, no, no lo quiera al pie, quiero Mira atrás. Ah, ah, atrás del es. escenario. Este, dis por acá. Saludos a, a, arriba Oaxaca. Qué gusto escuchar, no sabía que era mi paisano el Tubero, dice Vicente el pan, Painter. Dice, saludos, eh, otro de Oaxaca. Qué bueno que representa a nosotros los de Oaxaca. Tierra también de grandes músicos que no se les olvide Andy Ávila. Este, otro tubero de Oaxaca, Don Cheto, el de Julián Álvarez, nomás como dato, Jorge Soto, saludos, arriba Oaxaca, oh, vale, prendiste a los de Oaxaca, eh, <risa> está bien, como quiera que sea, este, yo también soy de Oaxaca, oye, puro de Guanda, ahorita, <risa> como quiera no, no, que sea, hombre, eh, eh, este, ahora sí, ya lo lamentamos, ya de una vez traigan el, el quesillo, el, el quesillo, es que se come muy bien en oaxaca sí. ¿eh? la mejor cocina de méxico este sin, sin lugar a dudas eh sin lugar a dudas sí. y el mezcalito también dice que el mezcal y una vez es como fuerte. que es muy fuerte pero no se siente el mezcal como que no sientes el, como el tequilado ¡Oh! el mezcal después no lo siente va como agua pero de repente ya en el escenario la media a media canción se ¿Sí empieza pega? a pegar de la nada sí. no sientes las piernas los brazos y no sientes nada, la cabeza, la cara, nada. Acá, bueno, vamos, vamos pues no te pido mucho. Venga, no llegó nunca el agua, pero pues hay de, hay de dispensar. Ah, si ¿Sí llegó? Ah, bien. ok. Si no, hay tómale la de Gisela, a cabo, ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? que no quisiera tomarle el agua de Gisela, hombre. No, es que arriba. Es que se arriba. ¿Cómo le fue? ¿Alevia? No, todo bien. A ver, güey, a última, porque... A ver, espérame, espérame un poquito. Está bien, yo... No te es que... pido mucho. No, es que, que sí si te veo con gallillo. Si te ves... Hay algo que me está incomodando ahí que si canto, no quiero hacer... <muchas> no, mejor no hay es que cantarla porque no quiero... Sí. No, no, ya si bien perrón las otras dos. Ya, últimamente, que no estamos convenciendo borrachos? Ya. No, si nos gusta, ¿eh? Si nos gusta complacer mucho. No que hace el ridículo. No, no, está mejor así, vale. Como quiera que sea. No te preocupes, aquí lo hacemos todos los días. <risa> dice, dice Flaco, dice... Es Ivato de alta cocina el que canta, es Ivato sí está guapo, porque no tiene barba y se ve guapo. Ahorita todos los barbones están feos y los si los quita la barba. Eh, ahí está tu agridulce. Ahí Tú no dices. Sí tú. O sea, sí. Es, bueno, que... diciendo que Aron es guapo? Sí, sí es guapo. Sí, sí, es guapo. sí. sí está guapo, si sí tú ah, cállate ahí. Pero sí está. Muchachos, cómo lo seguimos en sus redes sociales? nos encuentran en, en redes sociales como Alta Consigna Alta Consigna Oficial y toda nuestra música está disponible en todas las, todas las plataformas digitales. Bien, gracias, gracias por venir vale, algún mensaje hay para tu raza de Oaxaca que te han apoyando machín hijo le mando un saludo a todos los de Oaxaca Y a sus a, alrededores eh, Es todo Un gusto saludarte Don Cheto Ya sabes eh, un, un fuerte abrazo a todos, gracias por el apoyo no Bienvenidos aquí a Cabina Señora Salta Consigna Que tienen canción nueva, ya la escuchamos al principio Estamos escuchando que es la de Si sí, te vas de mí si te vas de mí Juro, okay. nunca irme de té Ay. Estoy, estoy diciéndole a él estoy diciéndole, a, estoy diciéndole al universo Ah, ok de la garganta, le van a echar Sí, la culpa. creo que sí, la madre de la garganta por Ahora, siga, sí, siga Es pidiendo. que acaban de, vale Sí, si, no, no, como que sí, me, sí, como sí, que me te, sí, sí te pegó muchacho alta consigna, pues bienvenidos una vez más gracias, Se gracias. les extrañaba los escenarios Estos muchachos que vienen con todo Están de regreso después de cinco años de no estar en Estados Unidos Agárrense porque vienen con todo ¡Alta ¡Ay! consigna!